Cuando ya pasaron cuatro minutos del nuevo día te vamos a contar algo de todo lo que vas a escuchar en las próximas cuatro horas de radio. Nos visitará Belén Ile, una cantante en la que convive una gran mixtura de sonidos, una gran influencia de todos los ritmos populares latinoamericanos y de sus raíces africanas Belén Ile estará esta noche en Prohibido Amanecer Con Manuel Toyos vamos a hablar de la presentación del nuevo material discográfico de Los tallos Federico Pequia llegará con su guitarra para presentar de Acordes y Flores Música Lo esperamos a Ezequiel Wolf para que nos cuente qué son los nudos de papel una obra, una escena un cuento corto antes de dormir o al despertar radio, música, literatura, cine un universo más dice Ezequiel dentro del multiverso Karina Vázquez directora de la Galería La Argentina presenta nos invitará a la muestra Continua Transformación Los viajes de Patricia Poirredor Otra de las visitas musicales de la noche será la de Jesús Fernández para hablarnos de ese muy buen trabajo discográfico que fue Música Bardera Madrugada con sonidos de Latinoamérica, con Calle 13 y Rubén Blades, con Pablo Milanés y Milton Nacimento, con Mavi Díaz, con Eva Ailón, con Santiago Feliu, con Tonolec, madrugada de música latinoamericana como la de todos los viernes en Prohibido Amanecer. Comienzan cuatro horas de radio con sonidos para recordar o descubrir.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 9 minutos te cuento que la temperatura para capital y alrededores es de 12 grados. La humedad del 60% y la visibilidad óptima 10 kilómetros. ¿Qué propone el servicio meteorológico para hoy? Una mínima de 8, una máxima de 20, pero lluvias a partir de la tarde noche. Para el fin de semana y el lunes el extendido no habla de paraguas en capital y gran Buenos Aires. y Sí, de ascenso de la temperatura. El sábado una mínima de 11, una máxima de 23. El domingo se repite en la mínima en la máxima. Y el lunes una mínima de 12, pero una máxima de 24 grados. Vías de comunicación 53546655. Nos encontrás en Facebook como Prohibido Amanecer. Nos podés escuchar a través de Internet en www.radioem750.com.ar Agendar nuestra dirección de mail Prohibido Amanecer arroba radioem750.com.ar Ya vamos a hablar con... Quien comanda el destino musical de los tallos Con Manuel Toyos Esta fusión de pop, de rock De música, de cámara Donde hay por ahí atmósfera de cante De reggae Bueno, todo esto es lo que están haciendo los tallos Desde más o menos dos años ¿no? Manuel Toyos ya te va a contar su propia historia Proviene de la filarmónica cósmica De los macocos Y de ahí al ensamble De este nuevo grupo que acaba de sacar su último CD. Cuando lo presentan, el 30 de octubre, el próximo miércoles, a la hora 21, en Ultra, allí en San Martín, 678. Con la particularidad, y este es un dato que se repite en la mayoría de, de los conciertos que se están armando en los últimos tiempos, vos pagás tu entrada y con tu entrada te llevás un CD. Manuel, ¿cómo te va? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andas vos? Bien, todo muy bien. por un poco resumiendo recién qué era Los Tallos, pero fundamentalmente buscando que vos nos cuentes, a través de una pequeña síntesis, tu propia historia musical, la que nació con la fila cósmica, la de los macocos, y después llegamos a Los Tallos. Bueno, como no, sí, muchos años de, de experiencias musicales diversas, yo desde chico también con el piano. Eh, y estos últimos años de tal vez sembrar pequeñas canciones o canciones eh, que fueron a parar este primer disco de Los Tayos eh, que estamos presentando el próximo miércoles y que aparte bueno fueron grabadas eh, por una banda y completadas por mí y yo diría que caerían dentro de la definición de pop Romántico y psicodélico uh -huh. O sea, que mira hacia adelante y también mira hacia atrás Si hablamos de la psicodelia Hablamos de un tiempo casi único, irrepetible, de finales de los 60 Al que a uno se abraza porque porque le gustó la estética, porque le gustó el sonido Pero es absolutamente irrepetible Claro, sí, yo creo que sí, sí No sé si me refería al momento, aunque soy un adorador de los Beatles uh -huh. Y creo que... Eh, de alguna manera eso se debe notar. Pero sí al producto, seguramente, al resultado. Sí, a, lo, a, lo, a los eh, principios. Ah, muy bien. Eh, a la idea de buscar expresiones que uh -huh. fomenten la libertad. Sí, señor. sí eh, señor. Algo así. Vamos a la formación titular del quinteto que te tiene a vos en piano, guitarra, obviamente en la composición, en los arreglos y también en la voz. Sí, sí. Bueno, así como vos decís yo, eh, en la batería está Mariano Sáenz Tejeira, en la guitarra eléctrica Santiago Garriga, en el bajo y los coros Martín pantuso y en la trompeta teclados y coros también Juanfa Suárez. Háblame uh -huh. de, de Ultra, de ese lugar en San Martín al 600, háblame de esta posibilidad que se va repitiendo en, en muchos conciertos, en muchos recitales, de comprar tu entrada y llevarte el disco físico, que es una forma también... De que, de que no muera, de que perdure, de que esa costumbre de tenerlo con su arte de tapa, con toda su historia, con la historia que viene detrás de la música, sobreviva. Claro, sí, me parece que es atinado lo que decís, escuchaba recién antes de que me, que me saludes. Eh, sí, digamos que es un momento difícil, yo no soy un analista del tema, pero eh, hay muchos medios nuevos y hoy por hoy el tema del disco físico está por lo menos replanteándose de dos modos. Nosotros los músicos o artistas siempre nos interesa tener, me parece que es algo que todavía sigue representando el concepto de una obra, claro. ¿viste que un disco tenga como voz y su arte eh, da una idea de conjunto, que a veces en los soportes virtuales y eso es más difícil de de impregnar. Sí. Eh Y entonces uno la verdad es que quiere hacer muchas veces el esfuerzo, la apuesta de tener el disco físico, y bueno, tal vez no hay tanto mercado, eh, pero de todos modos sigue siendo donde mejor se escucha la música, tal vez donde se ve esta cuestión integral que te decía, y entonces eso, sobre todo eh, para que el disco llegue a otras manos, que hay lugares donde creo que se sigue escuchando bastante el CD, como pueden ser los autos, Eh, tal vez no tanto en las casas, que la gente ya usa otros soportes, pero todavía el lugar donde el CD creo que sigue ganando la batalla. Así que eh, sí, yo también noto que mucha gente hace esos combos y sí, bueno, señor. así lo decidimos los tallos para esta presentación. muy bien Manuel, redondeamos entonces, octubre 30, 21 horas, en Ultra, San Martín 678. Con 50 pesitos la entrada te llevas un CD, aparte de ver el espectáculo, aparte de ver el vivo, aparte de ver esa versión irrepetible que es la banda tocando para vos, este que siempre, más allá de que algunos grupos respeten la rajatabla todo lo que hacen en el estudio, siempre es una ceremonia distinta. ¿no? Y en este caso ni hablar, ¿eh? te digo la música. ¿Invitados? Sí, hay vale. invitados, por Contame. suerte. Sí. ¿Eh? Contame, contame Ah, te cuento Y lo bueno de esta fecha es que van a ser to todos los invitados del disco Muy eh, Y como vos decís, sí En realidad también incluso en el caso de este disco Como es un disco que tiene bastante desarrollo instrumental Y por ahí la participación de distintos timbres, viste Que aparecen ahí a lo largo del disco sí, eh, No es tan posible mantener esa estructura en el cotidiano Y la música se adapta y toma nuevas formas, sí, sí. que a mí me encantan, porque uh -huh. le dan como vida. Eh, en este caso sí, vamos a estar eh, el quinteto que te nombré hace un rato, más todos los, los músicos que participaron en el disco, vamos a ser como 11 músicos. Un vivo irrepetible. Sí, yo diría que es la oportunidad eh, que se va a escuchar el disco con más fidelidad. ¿no? Sí, señor, sí, señor. Manuel, un gran abrazo, suerte el miércoles. Dale, te agradezco mucho la comunicación. Manuel Tollos, de los tallos. Gustavo Campana empieza de cero y hasta las 4 en AM 750 Quiero preguntarle a Karina Vázquez, la directora de la Galería La Argentina, así del Arroyo y, y Suipacha, que ¿Por tengo que ir a ver Continua Transformación, esta muestra de pinturas de Patricia Pueyrredón, que me van a llevar de viaje? Karina, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, contame de qué se trata Continua Transformación, que son las pinturas de Patricia Pueyrredón. Bueno, Continua Transformación es una muestra que se está desarrollando, que tiene que ver con una serie de, de pinturas que Patricia ha desarrollado a lo largo de muchos viajes que hizo, ¿por Uh, en esa podemos ver obras dedicadas a viajes a Nueva York, a Marruecos, a África. Es una artista abstracta, trabaja mucho con el color, el volumen de las formas. Es realmente interesante para visitar. Va a estar hasta el día 31 de octubre. Y bueno, está en la zona emblemática de galerías de arte, muy sí, fácil señor, ¿eh? de llegar. Claro que sí. Eh, más allá de, de la muestra de, de Patricia, hablé un poco de, de lo que planteás casi en forma, eh, a ver, en la agenda ordinaria, en la agenda cotidiana de Galería la Argentina. ¿Qué es lo que viene después? Eh, nosotros tenemos todos los meses un evento que se hace los segundos jueves de cada mes, que es Gallery Night. Ajá. Uh -huh. Eh, aparte de eso eh, tenemos exposiciones individuales eh, la próxima va a ser el, la inauguración el viernes 22 de noviembre Bien. con una muestra de un artista de rosario que es alicia chávez y eh, lo que tra bueno lo que trae es toda una serie de obras geométricas. Uh -huh. muy interesante entonces redondeando lo lo que tenemos más cerca va a estar patricia por con sus pinturas continua transformación esas pinturas que hablan tanto de de sus viajes del 15 al 31 de octubre en Galería La Argentina, en Arroyo y Suipacha. En Arroyo y Suipacha, ah, los esperamos. Karina, muchas gracias por el contacto. Gracias a vos, hasta luego. Arrancamos con música, seguimos con pintura y ahora Belén y Le. Siempre te decimos que para conocer lo que sucede arriba del escenario hay primero que, que conocer al músico abajo, ¿no? Su historia, su herencia musical, sus sueños, sus batallas ganadas, sus batallas perdidas, todo lo que tiene que ver con, bueno, con el antes. Ahora, si uno repasa la historia de Belén y Le, uno se va a encontrar con influencia de todos los sonidos latinoamericanos, con influencia de África, hay mucha África ahí dando vuelta mucha percusión que... A ver, hay mucha influencia de la mamá de todos los sonidos, que es África o de la mayoría de los sonidos, y nosotros como continente hemos bebido y, y mucho de del sonido africano, pero aparte de todo eso hay una una enorme mixtura, hay una influencia que tiene que ver con Brasil, Uruguay. Cómo Babelén, buenas noches, gracias por haber venido. Buenas noches, Gustavo, un placer. Estuve eh, prohibido amanecer eh, casi en mi barrio en Santelmo, uh -huh. así que muy contenta, siempre que puedo hacer música Cerca de casa es, es una alegría doble. Es como hacerlo en casa. sí. Bueno, lo que decíamos era más o menos así. Todo ese camino, toda esa <risas> historia eh, tiene que ver con eso, con haber bebido mucho de los ritmos latinoamericanos, África como algo cercano, como algo... A ver, como el génesis, un poco de todo. Brasil, Uruguay, que tienen que ver mucho con tu historia. Dale, contanos. Y sí, África es el génesis, como vos decís. Y yo... Tuve la, el momento así de, de, del, del sentimiento de ese latido Fue cuando descubrí el candombe a partir, a, más o menos a los 16 años Cuando me vine a vivir a Buenos Aires Yo estaba viviendo en el Partido de la Costa Y fue fue como entrar en trance, escuchar el candombe Y a sí. partir de ese momento empezar a sentirme afín Darme cuenta que era afín a un montón de músicas Que empezaban a aparecer eh, en mi escenario Como no solo las músicas eh, africanas que, que conocemos Eh, a menudo a través del candombe, o, o Cuba, o Brasil, que uh -huh. ya obviamente me empecé a acercar hacia, hacia ese lado, sino también la música árabe, claro. y empecé a darme cuenta de que lo que más me gustaba en el mundo era eso, claro. <risa> y que me gustaba mucho la música de, de aquí, de Argentina, cuando se misturaba con algo de eso, cuando le aparecía... ...la colita africana... exacto eh, ...por eso también... ...bueno, vos mencionaste Brasil y Uruguay... ...que son dos países que han conservado muchísimo... ...la herencia africana... Bueno, ...la negritud está ahí presente... ...bueno, Perú, Venezuela... Eh, son los otros datos puntuales del continente, pero Brasil y Uruguay lo tienen a flor de piel los 365 días del año. Así es. Bueno, acá en Sudamérica, ahora me estoy yendo a Centroamérica, sí. voy a volver y ahí también hay no, una negritud no hermosa. Supuesto, y ese calor que que bueno que tiene más que ver quizás con, con ver. el África. Pero es bueno, cierto. acá tenemos estos... Esta negritud del sur. Sí, esta claro. ne Porque cuando solemos hablar de esa Argentina que bajó de los barcos y que tiene que ver con, con nosotros, que tiene que ver con los inmigrantes, que tiene que ver con con abuelos, con tatarabuelos, generalmente no hablamos de lo que bajó de los barcos encadenados. Uh -huh. No hablamos de, de lo que llegó del África. Es más, lo cajoneamos, lo guardamos debajo de la alfombra. Si es posible, lo barremos de la faz de la tierra, como ha sucedido con... ...la guerra de la Triple Alianza... ...donde los batallones de negros... ...durante tres años fueron al frente... ...y prácticamente desaparecieron... ...como una especie de venganza... ...del de nuevo mundo político que se abría en la Argentina... ...hacia ese Juan Manuel de Rosas... ...que los albergaba aquí en este Santelmo... ...a miles y miles y miles de africanos... ...con sus religiones... Eh, ...algo pasó... ...y sin embargo... ...no podemos terminar de, de mirarnos en el espejo... ...y de decir, eso también bajó de los barcos... Bajó encadenado, pero bajó de los barcos. Bajó encadenado y gracias eh, a esa necesidad de subsistir que tenemos los uh -huh. seres humanos, esa pulsión de vida, esas cadenas hicieron que eh, se conservara también con una fuerte eh, identidad, una marca musical, sí. gastronómica cultural que las comunidades eh, afrodescendientes están eh, eh, felizmente recuperando y reconociendo en sí. su génesis todos nosotros yo también reconozco en mi génesis lo africano y, y por eso abogo por por su descubrimiento dentro de mí y, y en claro. mi entorno Las cadenas no pudieron eh, matar a la cultura, siguen viviendo, sigue latiendo en nosotros. Y lo que me parece que quizás el que no haya descubierto todavía este viaje tan bonito que es hacia la raíz, lo, lo más lindo que yo puedo transmitir que, que, que te brinda a tu vida es una sensación de conexión uh -huh. con la tierra, con el cielo, sí, con, con el todo, que ya no sos un individuo solitario que perdiste la tarjeta de crédito estás uh -huh. en el horno no tenemos un montón de recursos más y hay que volver a formar comunidades colectivos esos son los que lo que tiene bueno obviamente las, fam las grandes familias africanas o el, el pueblo africano como como cultura y también las comunidades mmm, originarias sí, eh, claro. de, de, de nuestro continente eh, la comunidad que es lo que El sistema capitalista trata todo el tiempo de, de minar. Ese de quebrar, claro. De quebrar, de hacer pequeñas familias de tres personas, de cuatro personas. cerrarlas Encerraditos en el departamento. Y no, sí, hay sí, que sí, salir claro. a las calles, tenemos que conocernos. Hoy pensaba, yo soy una ciclista empedernida, uh -huh. de hecho está abajo mi bici sí, sí, sí. esperándome uh -huh. y bueno, hiciste trabajos que tienen que ver con sí. con eso. Bueno, después nos contás. ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Sí. No, es que venía cuando ahora en el segundo viaje que hice volviendo a mi casa eh, me paró ahí un nos miramos la bicicleta con un ciclista y nos empezamos a hablar del tipo de bici que teníamos y me recomendó un par de cosas, una persona que no conozco de nada que nos cruzamos cinco minutos pero ya establecimos un contacto sí, claro. y eso pasa mucho, por ejemplo, con la bici, simplemente con salir a la calle, uh -huh. con dejar de ir por ahí al gran supermercado y volver a la panadería, al mercado de barrio, conocernos, sí, ¿no? sí, sí. a conocernos, a volver a estar... Eh, a recuperarnos Porque a recuperarnos. en realidad eso era nuestro Sí, es lo más lindo que tenemos Mirándolos en los ojos claro, del otro, totalmente. conocernos Cómo andás vecino sí, Saber cómo se llama el que vive al lado sí. No cabe ninguna duda Bueno, ya que lo nombraste, ¿qué, qué hiciste musicalmente para, para esas bandas de ciclistas Que atraviesan la ciudad? Bueno, venía pensando que quería cantar eh, Para empezar una canción Que la menciona, vale. la bici Así que si querés te, te podría Contarlo Cantando, de esta manera, de esta manera. Melenique. Pausa y recreo. Vamos. Tirpatu te, faninina me siento un tiempo después de mucho andar para descansar mis pasos me digo basta de correr atrás de que quiero quedarme en mi casa y pido pausa y recreo para comenzar a buscar adentro de mí el deseo y disponerme a ordenar al final no no no no Tira-pa-tutei Fa-na-ni-ri-na-na-na tira subtes fa ni Colectivos por necesito Sanar, andar en bici Paz, cierre por nuestra ciudad Y en tu cuerpo abrazada Volver estar en pausa Y recreo Para comenzar non asuntos ni colectivos por hoy necesito sanar andar en mis sear por nuestra ciudad y en sal delmo escuchando a campana de nuevo en pausa y recreo para comenzar a buscar. of the day. En la noche más larga del dial Por algo hay que empezar Empezamos de cero Hasta las 4 Prohibido amanecer En AM750 A ver, uno tiene sensaciones Cuando te ve A través de, de las redes Cuando eh, comienza a observar Desde, de, qué sé yo, de marzo hasta acá eh, Mucho escenario ¿Este fue un año particular? ¡Uh! <risa> eh, sí, es un año tremendo Muy Tremendamente bien. bueno Comencé lanzándome a, a conocer Brasil Y a conocer uh -huh. Bahía Particularmente a principio de año Así que arranqué así Ya en enero me fui para allá Volví en marzo ¡Ja, <risa> ja, Y me llevé a pasear como todo este cúmulo de canciones nuevas Que fueron brotando y creciendo A lo largo de los últimos años Después del primer disco que solista que saqué uh -huh. Que me hizo recorrer todo un repertorio de música argentina Y algo de música uruguaya Y algo de música mía Ese algo de música mía se empezó a abrir Como una fuente que necesitaba tener un cauce Y crecieron canciones, un montón de canciones Que bueno, empecé el año diciendo Bueno, es todo nada con ellas sí, Porque sí, sí. me piden ser cantadas uh -huh. Uh -huh. Y me las llevé a Brasil eh, Las anduve canturreando Por todos los lugares que pude Me fue muy bien eh, Estuve básicamente en Bahía y en San Pablo Y volví para acá A la semana de volver Canté antes de dos mil ciclistas claro. obelisco, sí, sí. Eh, Unas cuantas canciones De estas, ahí sola con la guitarra afianzando como el camino trovador que mm. tanto me gusta desde que soy muy chiquita y que ahora me siento haciendo por mis propios medios, sí. lo cual me llena de, de satisfacción y de realización. Uh -huh. Y así anduve todo el año, entonces, caminando con estas canciones, mucho en formato solista, y ahora en esta última parte del año eh, afianzando dos proyectos en paralelo, uno a dúo, uh -huh. con el guitarrista Renzo Baltuzzi, de Rosario, Eh, yo que también hacemos canciones mías y otro en el que también hacemos canciones mías pero que es, decimos que uno es experimental y el otro es como experimental folk muy bien, muy <ríe> tiene bien. un poquito más de folk uh -huh. que es con mi banda eh, que nos estuvimos presentando ahora el fin de semana pasado, como decían, uh -huh. recordábamos acá en San Telmo y ahora, eh, todo este año de mucho tocar, me lleva dentro de unos poquísimos días a cantar en Nicaragua, me invitaron a participar de un festival internacional allá, con este formato de canciones listas bueno. Así que es muy lindo porque es volver a Centroamérica, que estuve hace cuatro años, eh, girando con el primer disco. Uh -huh. Y ahora me voy con esta este eh, ac primer acercamiento al segundo disco. Uh -huh. Y la idea después de Centroamérica, de Nicaragua, es volver a comenzar ya la preproducción seria del nuevo material para que el año que viene... Salga y, y, y esté sonando en la radio como el otro disco <risa> Cuando hablas de, de la cantautora ¿A qué le cantás? ¿A lo que te pasa? ¿A lo que nos pasa? ¿A las dos cosas? Trato de cantarle a las dos cosas uh -huh. eh, Solo que por ahora la antena eh, traduce lo que nos pasa a través de lo que me pasa Está ah, muy bien eh, Hago eco en eso cuando, bueno, como todos, un poquito me, me toca de cerca Sí Y hay cosas que me tocan muy de cerca, como la alienación a las que nos llevan ciertos eh, pseudo nuevos hábitos mm -hmm. que nos impone la sociedad, sí, como sí. el consumo exacerbado. Casi obligatorios, parecería, ¿no? Parecerían obligatorios eh. y además nos mm, parecería que, que esto hubiera nacido con nosotros. Claro, Y yo que tengo 33 años, que no son muchos, tampoco son pocos, pero, pero no da, son tantos, pero me te da, da la, la posibilidad de tener una pata en cada lado, aunque sea un ratito en una donde muchas cosas no existían. Exacto. Claro. Esa es la diferencia. Y vivíamos igual y, vivíamos igual, y había un montón de cosas que no existían y, y el alma crecía del mismo modo, que uh -huh. crecía mucho y sí, con menos claro. estrés. Lo que yo veo es que eh, diariamente nos acostumbramos a que el estrés crezca. A que sí. estemos cada vez más enloquecidos sí. Y acostumbrarse a eso No sé si está tan bueno sí, no, claro Creo que está más bueno acostumbrarse a pasarla bien uh -huh. A estar cómodo, contento A realizarse a uno Por mismo Por lo menos a pelearlo y a intentarlo Después vemos. Pero naturalizar que, que no hay camino es medio, sí. es medio complicado Cuando yo estudiaba en la secundaria Me hicieron estudiar a un señor Llamado Fukuyama uh -huh. Que uh -huh. había desarrollado la teoría De el fin de la historia uh -huh. El fin de las utopías uh -huh. Y parece ser que el paradigma que a este muchacho le hicieron crear sí. todavía eh, anda dando vueltas. No cabe ninguna duda. Porque ese señor lo que encabezó era algo así como un movimiento destinado a contarte que habían terminado los sueños. Mm -hmm. Y no es lo mismo. No es lo mismo. Es decirte, mira, ya está, esto es así. Es el establishment que... te, te pone en vidriera tu vida. Bueno, es lo que hay. Y es muy parecido, si querés, a, a cómo terminó la epopeya de, del mayo francés con de gol Diciéndole a todo el mundo, bueno, señores, quiero decirles que la juventud es una enfermedad que se cura con los años. <risa> la pucha, ¿no? Te están diciendo no muevas ni un dedo, ni un dedo, porque ya tenemos todo armadito. Y mueves un dedo y por ahí hay otro que se contagia y siguen y siguen y siguen y un día vienen y golpean las puertas del palacio y es complicado. Bueno, Este muchacho que, que al que tanto se abrazó La Argentina de los 90 El, el, el japonés de, del fin de la historia El japonés yanqui El igual, japonés yanqui del ahí. fin de la historia <risa> eh, Bueno, lo que vino a plantear era eso La historia mm -hmm. continúa Pero va a continuar como yo quiero que continúe O como como quieren los amos para los cuales yo soy el gerente ideológico no Una cosa por el estilo Y la verdad que... Había un dato que era fundamental, yo me acuerdo muchos muchos que contestaban desde acá, que era si vos me estás planteando que es el fin de las ideologías, estás armando la nueva. Uh -huh. Si eso es así, eso es la nueva. Vos estás armando la nueva y esto no termina más. Uh -huh. No podemos parar de pensar. Por suerte sabés que se van todo el tiempo abriendo justamente alternativas que, que van que siguen creando nuevos caminos, nuevas alternativas. Cada vez hay más gente que conoce mejor de la naturaleza y uh -huh. de cómo poder alimentarse mejor, curarse con, cómo salir de este sistema de contaminación continua. Hay mucha gente que se está especializando en eso y la información va llegando. Es solamente cuando uno se sienta un poquito eh, hastiado, que no puede creer lo que está pasando, rascar un poquito, bucear un poquito, porque la información está... Cada sí, vez señora. hay mucha más. Y hay que profundizar, tampoco quedarse en la superficie. Creo que todo el tiempo hay que ir profundizando un poquito más en la búsqueda personal, que desde la inconformidad es mm. muy buena. Sí, claro. Es muy buena. Eh, hay que hacer ejercicio de la duda, ya lo dijo Lische. Mm, está muy bien. <ríe> y, y me parece que hay que estar disconformes, que es muy saludable. Sí, sí, sí, es cierto. Bueno, a ver, como siempre decimos, Si vos ya la conocías, bueno, te volviste a encontrar con su música y con su palabra. Y si no la conocías, ya sabés por qué dice lo que dice, por qué canta como canta, porque no hay otra forma de entender qué pasa arriba del escenario si no sabés algo de todo esto, que es, bueno, sos vos. Y ahí están tus canciones que no dejan de ser un un reflejo poético, estético, de todo lo que anda por tu cabeza, por tu corazón dando vueltas. Bueno, eh, aquellos que, que no que no te conocían, bueno, ya tienen esta charla como disparador para meterse en la web y salir a buscar <risa> a, a Belén y Lena a través de sus sonidos, a través de, de su pensamiento. Eh, ahí donde te pueden encontrar. Hay una página web que es eh, www.belenile .com. Muy bien. Y el ILE con I latina. Con I latina. Y una sola L. Y una sola L. Sí señora. Eh, sí, si hablamos sí. de, de futuro, algo nos dijiste, porque hay ahí a fuego lento cocinándose un, un disco nuevo que es casi la respuesta a la salida del disco. Sale un disco y, y el músico ya está diciendo, bueno, ya tengo el camino, ya sé cómo es el que viene, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo cómo es el que viene? Sí. Y bueno, y el que viene es eh, un disco que va a tener canciones todas compuestas por mí Y quizás una versión eh, o dos Tengo ahí dos o tres versiones que uh -huh. viene trabajando muy intensamente Y dándoles un carácter muy personal eh, Pero el resto de canciones que estoy haciendo son completamente propias le y música Y tienen un aire folk y tienen también un aire de experimentación, de búsqueda uh -huh. a través del formato canción. Aparecen los ritmos pop, aparece el rock, y como te decía, el folk, pero la, la idea es que la canción empiece a tener... Estatura. Sí, y, y no ceñirme a las reglas que necesariamente el mercado quiere que tenga una canción, Muy que bien. dure dos minutos y medio, y que se venga el estribillo después de la primera estrofa. <risa> como que... A mí me gusta explorar un poquito más, sí, me gusta claro. que lo hagan otros artistas uh -huh. y, y bueno, y si eso me corre un poco de ese lugar eh, más eh, fácil de, de digestión, sí, sí. Eh, no me importa, porque igualmente yo tampoco manejo cifras económicas que me puedan posicionar en un lugar uh -huh. eh, en el cual, no sé, entrar en las grandes radios, salir en los grandes diarios. Sí, sí. Va a ser a fuerza de que a la gente le empiece a gustar Esto, y me parece que el gusto personal de la, de la gente eh, Yo no lo puedo manipular Me parece un poco un poco sonso, mm. un poco grosero Me gustaría más contarles de qué se trata mi gusto Y bueno, y si hace él, los demás, joya sí, claro El <risa> tema es que, eh, a ver, que estés dentro de las posibilidades Y eso es lo que nosotros siempre decimos Que eh, a nivel musical Y fundamentalmente a través de los medios de comunicación ...la gente elige en un mundo de falsas opciones... ...que es... ...tenés estas 20 para elegir... ...tenés estas 10, pero te oculto mil... ...los 40 principales... ...vos elegís, vos elegís... ¿no? ...y parece que, que es democrático... ...y que vos estás buscando... ...pero buscás entre las que yo te muestro... ...pero no entre las que yo te escondo... Uh -huh. ...y en las que yo te escondo... ...hay pero... Un, ...un listado impresionante de talentos... ...en la Argentina... ...por hablar simplemente de lo que pasa entre nosotros... Que yo abro los diarios y nunca los encuentro Sí, eso fue, mira una cosa que a mí me hizo entrar en crisis Hace algunos varios años ya De, de cuando, en esa época vivía en Barcelona Vivía uh -huh. 17 años allá Y cuando venía para para este lado del mundo Me acuerdo que mi familia escuchaba las radios más eh, habituales de pop y de rock Muy ¿Sí? Eh, las más famosas no y yo decía, pero como y, de, y de por ahí, no solo de pop y de rock de otras músicas sí, sí. yo decía, no pasan nunca ni una sola canción de las millonadas de canciones que yo amo claro porque a ver, soy una persona que escucha mucha música uh -huh. ¿no hay una que entre en la radio? ¿soy yo la que está loca? <risa> no. ah. ah bueno, si estoy loca apago la radio entonces, sí, porque claro. esta gente no pasa la música que a mí me gusta uh -huh. o me pasan Sí, a Charly García, que lo amo, pero me lo pasan desde hace 30 años claro. incansablemente, al punto que me van a hacer cansar. Uh -huh. Como no me quiero cansar de Charly, apago, porque me parece que debería ser mucho más variado. Claro. Me pasa eso, voy a puedo hacer, me mando, me mando. Bueno, ahora estoy como en mi, en sí. mi lucha personal contra vale. Aspen. Yeah. <risa> mi lucha bueno. personal total. Digo, ¿cómo puede ser que estemos escuchando música de hace 30 y 40 años en inglés... Uh -huh. y, que nada y que nada cambie No puede ser muchachos, es como una especie de droga eso uh -huh. Que te hace sí, sí. repetir, mover la cabecita así, arriba del bondi Pero no pasa nada más sí. No te cuestionas nada uh -huh. Ninguna letra te hace reflejo y eco de lo que te está pasando nada, en ese momento nada. Te hablan de un, en un idioma que ni entendés Que te va sonando así como de fondo De una uh -huh. realidad que ya ni sabés la que es Bueno, me parece que es hora de que nosotros busquemos el dial Muy ahora bien. que hay tanta apertura que nos podemos escuchar por internet es impresionante creo que es estaría ya personal empezar a decir bueno así como vienen las navidades en vez de meterme en un shopping puedo comprarle a gente que hace producciones artesanales claro. eh, digo es una elección personal tenemos el poder nosotros de uh -huh. cambiar la historia sí, sí. y si cada si nosotros cada uno de nosotros va haciendo una hueertita pues eh, vamos sembrando un montón de cosas. Los otros también siembran, pero nosotros también. A ver, uh -huh. a ver. Sí, sí, sí. Estamos bien. En lo radial y en, y en todos los órdenes de la vida. Eh, fue muy interesante lo que dijiste en lo radial porque es cierto que hay un montón de lugares del dial que se van convirtiendo en, en radios, en estaciones destinadas a lo que hace muchos años nosotros solíamos definir así peyorativamente como la música de ascensor. ¿No? Mm -hmm, parece que o el de consultorio de, del dentista donde no me das nada más que ese sonido que uno ya está cansado de que sea la banda de sonido de esos lugares y no me aparece ningún valor agregado ni, la... ni a través de la letra ni a través del tipo que me lo presenta que ya no tiene nada para agregar no que hay, ya no, para hay para algunos leer. que ya no tienen ni tipo que presenta de que te pasan la... ese es otro problema Vos decías música ascensor, en eh, la época que yo era chica le decían eh, música funcional. Música funcional, claro. Y la palabra dice mucho, ¿no? Eh, <risa> totalmente. Que sea funcional, que de repente te haga un ruido, que te haga pensar, que te haga enojar. Claro. Eh, o no, mejor que te haga alegrar, sí, que sí. que te haga mirar de vuelta tu, tu vereda con otros ojos. Por ejemplo, cuando vas a Nicaragua, o cuando uh -huh. planificás Nicaragua, Eh, ¿con qué te encontrás allá? en función de todo lo que estamos diciendo de lo que pasa acá uno vaya y se encuentra con un mundo uno entiende bastante particular muy uh -huh. distinto de cantautores que, que, que siempre están buscando a través de, de esa concepción minimalista yo mi guitarra pero cuando abro la boca tiro cosas profundísimas ¿cuál es la diferencia cuando uno pisa algún lugar de Centroamérica donde hay claves muy distintas a las que se manejan en Buenos Aires? Y son países regidos por una cultura completamente diferente Poblos originarios, presentes Muy presentes, África muy presente África. Y un nivel de sojuzgamiento también muy fuerte claro. Entonces hay como una convivencia otro grito, grito. ese es, es un encuentro eh, loco de culturas Porque está claro. la gente blanca, rubia, muy rica uh -huh. y, y una población gigante, gigante, nativa, que está sojuzgada Sí Eh, pero ese swing, ese, ese, ese baile, ese danzón que tienen en el alma y en el cuerpo Está muy vibrante, son muchos El calor hace que, que la cosa suene Así que se, se mete, se embebe la música y la cultura del lugar de, de la tradición Mucho más que acá que siempre la pudimos tapar Entre comillas, miramos demasiado Europa, Estados Unidos Ahí Estados Unidos sí, pisa con una pata gigante En toda uh -huh. Centroamérica sí, claro. Eh, se habla con palabras en inglés mucho más que acá todavía uh -huh. está mucho más clara la invasión pero hay un sabor distintivo de los lugares que no han podido que no han podido machacar eh, y acá uh -huh. tampoco si te vas al interior del país uh -huh. lo que pasa es que tenemos una urbe una capital muy grande uh -huh. que pisa muy fuerte y que parecería ser Eh, la muestra cultural del país y no lo es acá nos hacemos los europeos pero andate uh -huh. a Santiago del Estero, a Salta, a Corrientes. Sí, claro. No, no, no hay por dónde, no dónde está el europeo. Uh -huh. Me parece que también nosotros como porteños deberíamos empezar eh, o continuar mirando más hacia adentro. ...hasta reconocernos... Claro. ...porque andamos medio perdidos... ...me parece... Uh -huh. ...con la gorrita yankee... ...con la sí, universidad europea... Sí, ...con Halloween... Con un de cositas, ...tantas ¿sí? cositas medio perdidos... ...hablando en inglés... Sí. Eh, ...todo el tiempo... ...yo estoy ahora autoeducándome... ...reeducándome... ...y por qué uso tantas palabras en inglés... Sí, claro. ...que achica mi vocabulario... Uh -huh. ...el otro día me di cuenta... ...que estaba diciendo mucho la palabra heavy... sí, ¿sí? ...y de repente dije... Eh, me, me paré en seco y dije, pesado, y a continuación, la palabra, el adjetivo que continuó, era bien diferente al que había precedido, porque me abrió, tuve que combinar ahora palabras del castellano, dos palabras, y ya no pude poner, eh, ya no me acuerdo que dije, heavy, eh, a continuación, no sé. Eh, dije, pesado, y consiguientemente, o, con, o consecuentemente, uh -huh. empecé a ampliar mi vocabulario otra vez. Claro. Creo que eh, tenemos lenguas muy ricas acá, que insisto, las lenguas naturales, no digo que el castellano sea nuestra lengua natural, pero así que lleva muchos siglos. Claro que sí. Y que prefiero defender el castellano que el inglés. Claro. Después voy a empezar, a, ya estoy empezando a buscar el guaraní y otras lenguas. Bien. Yeah. Eh, pero creo que es muy rica, el castellano es muy rico, habla de nuestra historia, uh -huh. eh, nos cuenta más quiénes somos que el inglés. Y mm, a mí me gusta mucho la filología, como el estudio del origen de las lenguas. Entonces, bueno, nuestra el origen latino de nuestras lenguas también nos va a hablar del origen de las invasiones, de quién se vino a quedar acá con las cosas. Ahora, si perdemos referencia, estamos en manos sí, sí. De, de alguien con mucho poder y... La verdad que con los destrozos que esta gente viene haciendo, uh -huh. hablo especialmente de Estados Unidos, yo no diría que nos podríamos relajar tanto. Uh -huh. no Han diezmado y destruido culturas enteras como la afgana, Eh, la iraquí Ahora quieren ir por Siria sí, sí. Y la que no destruyeron la domesticaron Entonces hay que tener cuidado Yo la creo realidad. que no es eh, Hay mucha gente que me discute esta postura Y me dice que gracias al inglés Uno se comunica con gente de todo el mundo <risa> eh, Está complicada la cosa sí, no claro eh, Me parece que bueno Está lindísimo Som Seamos inteligentes Aprendamos el inglés para uh -huh. hablarlo afuera pero aprendamos el castellano y el guaraní y demás para hablar acá, uh -huh. entre nosotros. Sí, y enriquecernos claro. y que vuelva la poesía. no porque Es una necesidad mucho más directa, ¿no? Pa, sin poesía no se apaga un poco la estrella. ¿eh? Estoy pensando en, a ver, en mi infancia, en el principio de los 70, y en esa necesidad de, del padre laburante, del padre trabajador, del que empezaba a asomar una cabecita en la, en la clase media ¿no? y decir, uy, uy, me estoy agarrando y acá acá estoy y que el nene estudia inglés era una suerte uh -huh. de... no era mi hijo el doctor pero era algo, era un paso, mirá porque le va a servir en algún momento le va a servir esas cosas tienen que ver con el colonialismo cultural, que, que es fuerte que es duro que es muy jodido que desembarazarnos de eso nos va a costar Yo creo que la vida, vamos a seguir este generaciones y generaciones peleando en esa historia y vaya uno a saber a dónde irá a parar el imperio, pero es muy complicado porque detrás lo que hay es un cimiento muy, muy profundo. Muy profundo, excavar muy... Sí, quizás muy es como reconciliar eh, estas dos partes. Quizás, ahora poniéndolo en el ejemplo más concreto del inglés, eh, puede ser una lengua útil en lo funcional, sí. en lo técnico muy y bien. en lo tecnológico, oh, pero sin perder la poesía. La poesía está en nosotros. ¿no? Claro. Entonces, bueno, volvamos a la poesía del castellano. Eh, así como alimentamos lo técnico del inglés, alimentemos lo etérico o lo... No? Mm. O, o, o lo artístico sí, de sí, nuestra de nuestras culturas, claro. cuando empezás a, a, a encontrar las lenguas originarias, eh, primero que se abre un mundo de sonoridades preciosas. Por ejemplo, si digo eh, te amo en guaraní, que es Rojaijú, uh -huh. eh, ya de esa sonoridad, Rojaijú... Es musical. Es música, es música, te abre claro. la sensibilidad Y luego si vas al origen de esas palabras Vas a encontrarte con leyendas Que ah. te hablan de plantas que conoces eso De también. territorios que te son propios Y eso abre los poros sí, claro. del alma Y sí, abrir claro. los poros del alma es mejor que cerrarlos ah, muy bien. Esa es como la apuesta del artista ¿no? en uh -huh. general El artista comprometido sí, claro. eh, Que creo que dieron muchos nuestras nuestras naciones sudamericanas y han dado y darán muchos y a esos artistas me, me gusta referirme eh, como patrones a seguir ¿no? Sí, claro. un poco eh, Luis Alberto espinta un tipo mm. que siempre hizo su música que habló, habló de sus barrios eh, tiene un disco en inglés es sí. verdad que lo tiene sí, claro. hermoso por cierto. Pero uno nomás, uh -huh. en una carrera de 30, 40, sí, sí. no sé cuántos. Sí, sí, sí. <risa> con Vilas dando vuelta por ahí. Es verdad, él sí, claro. fue el que lo produjo. Sí, claro, sí. Ahora claro. tuve un, un honor y... Bueno, el Flaco me viene regalando una de honores así Mirá. impresionantes. Eh, las veces que, lo he, que he cantado en homenaje a él han sido noches... Espectaculares uh -huh. Y ahora, sí como este año Otro de los corolarios hermosos Es que grabé una canción para un disco Que va a editar Radio Nacional Folclórica Sí, señora A beneficio del Hospital Garrahan Muy bien, nuestro amigo Mauro Torres Ese señor mismo, maravilloso Junto con Néstor Díaz, que es el productor artístico uh -huh. Me invitaron a participar con una versión Que yo venía haciendo De una canción del Flaco en ritmo de samba Ajá uh -huh. Y así que la grabamos, quedó una versión alucinante que se estrenó la semana pasada. Después, de, en el blog de Mauro, sí. este, en Pinetalandia. Sí, sí, sí. Eh, ya Mundo se puede Espineta. Mundo, Mundo, Espineta. Espineta, Mundo Espineta. Así es. Eh, Mundoespineta.blogspot.com. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, bueno, ahí ya se puede escuchar uh -huh. esa canción. Así que, bueno, imagínate como gente así que habla en esa canción. Él dice, solo espero ser la nube que propicie tu lluvia. Y bueno, creo que nos podemos llegar algún día a acercar a eso, pero desde el castellano mucho más que el totalmente, inglés. Totalmente, Es una maravilla eso totalmente. que escribió el flaco, sí, como claro tantas sí. otras cosas, ¿no? Claro que sí. Vamos a las noticias, cuando faltan tres para la una. Cuando volvamos, vamos a ver si, si podemos ir cerrando este diálogo con Belén, con un poquito más de música, con algo más de su guitarra, y un poco de la agenda de lo que viene, que es dónde la podés encontrar en Buenos Aires. Hora 0, 57 minutos. Humedad 11, 62%, temperatura 11 grados, 4 décimas. El Frente para la Victoria cerró su campaña con distintos actos. En el Parque Eva Perón del municipio de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde finalizó las actividades proselitistas de cara a las elecciones del próximo domingo, acompañado por Daniel Scioli. Este domingo cada vecino cada uno de nosotros va a votar qué futuro quiere, porque cuando votamos tenemos una gran responsabilidad, la responsabilidad de seguir teniendo una asignación universal, la responsabilidad de seguir teniendo independencia económica industria nacional de sostener esa libertad económica que queríamos conseguir durante más de dos décadas, este domingo hay que votar que a nadie le vuelva a faltar el trabajo, que nadie siga siendo excluido en la Argentina, es lo que más necesitamos, porque eso es justicia social, eso es lealtad no es votar una lista de personas la verdad que cuando nos hablan de futuro y llenan listas, las llenan con hombres del pasado, y la verdad que nosotros lo que queremos lograr en este proyecto político, es la unidad y a que encuentro los argentinos de seguir apostando por el futuro esto se logra con proyectos no con un ajuste ni un rejunte de dirigentes del pasado Por su parte, el Frente para la Victoria porteño cerró su campaña con un evento que tuvo lugar en la sede de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. El primer candidato a senador nacional, Daniel Filmus, pidió a la gente que los voten para seguir avanzando. Me quiero dirigir a todos los que en un contexto democrático de plena vigencia de todos los poderes y de las instituciones van a votar y les voy a pedir por qué no nos tienen que votar. No nos tienen que votar porque hayamos bajado la desocupación de arriba del 20% al 7,2% ni porque hayamos bajado casi a la mitad el trabajo en negro, ya nos votaron tuvimos el 54%, sabemos que está mayoritariamente de acuerdo pero sí les voy a decir que nos tienen que votar, porque somos aquellos que pensamos que mientras que haya un solo trabajador, sin su puesto de trabajo, registrado vamos a seguir luchando para que todos los argentinos tengan la dignidad de llevar a sus hogares de la única forma que sabemos llevar el salario de los argentinos que con el trabajo abajo. Sergio Massa cerró su campaña en Tigre. El candidato a primer diputado en la provincia por el Frente Renovador estuvo acompañado por sus compañeros de lista y aliados y llamó al votante a que se sienta dueño de elegir su futuro. El domingo próximo masa tiene previsto votar antes del mediodía en una escuela de la localidad de Rincón de Milberg y por la noche esperará los resultados en su búnker ubicado en el centro de Tigre. El conductor del tren del accidente de 11 volvió a ser indagado. Durante la ampliación de la declaración ante el juez federal Ariel Lijo, Julio Benítez reiteró su versión de que tiene recuerdos borrosos sobre lo que ocurrió el sábado cuando chocó el tren del Sarmiento. El maquinista quedó detenido y en las próximas horas sería enviado a un centro médico para realizarle la operación del tabique nasal, lesión que se produjo durante el choque. Raqueta Leighton Hewitt vendrá a jugar a la Argentina El australiano participará de un partido de exhibición Que se desarrollará en el estadio de gimnasia y Igrima de la Plata Junto a Juan Martín del Potro El 7 de diciembre próximo Lo recaudado en el evento Que será presentado oficialmente este viernes Será destinado a la construcción de la platea Néstor Basile Ubicada frente a la tribuna techada Humedad a 62% Temperatura 11 grados, 4 décimas Tatiana Kushnir 750 avanza. avanza. Derecho a la información. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Campana de largada. Prohibido amanecer. Gustavo Campana. Hasta las 4 en la M750. escuchás a Belén en Luna Costera. Hay saludos de Javier Banquio a través del Facebook. <ríe> ¡Clarón! ¿Cómo está? Bueno, es un queridísimo músico con el que empezamos a tocar hace unos pocos días y ya hicimos un debut este domingo. Muy contento nos dice acá con lo que pasó el domingo, musicalmente hablando. Yo también, muy contenta. Muy, muy contento. Sí, la verdad que tuvimos un concierto hermoso con Dani López de Uruguay, con el Renzo Baltuzzi y con la banda que es Javier, eh, otro Javier en la batería, Ant, eh, Pablo Trinidad, guitarrista, e Isadora de Torres eh, en coros y saxo, que estos dos últimos son exalumnos míos de canto. Mira. Y así que la familia se va ampliando, muy me bien. pone muy contenta eh, que ya están... Bueno, compartir el escenario con ellos mm. es una satisfacción muy bonita. ¿A dónde te pueden ir a ver los bueno, próximos días? Bueno, eh, al parecer, está sí. ahí por confirmarse, pero parecería ser que el jueves 31, que es el jueves próximo... A las 9 de la noche en el Café Homero Voy a estar haciendo una presentación eh, Dentro del ciclo Artistas en Vuelo Que bueno se viene organizando durante todo el año Y ha participado mucha gente Que está eh, referenciando en su música Al folclore latinoamericano Así que en ese plan Voy a, a tocar canciones de este futuro disco De estas nuevas canciones Alguna canción del disco pasado va voy a hacer también referencia Ya que lo acabo de reeditar eh, Es una reedición 2013 con un tema que no estaba en la primera edición uh -huh. eh, También grabado con Juan Quintero Que es ah. el guitarrista del disco eh, Bueno, con los invitados a Caseca el trío entero El Negro Aguirre es el pianista del disco Sí Es un discazo que se llama Sombra de Ombú y realmente es un discazo porque va más allá de que sea mi primer hijo. Eh, es un, un disco que reúne a muchos artistas en un momento muy especial de la música, a un repertorio muy especial eh, y un diseño gráfico que acompaña este viaje musical. Así que yo lo distribuyo en un montón de lugares, pueden buscarlo. O me lo pueden pedir en la página o muy al mail bien. O en los conciertos Está Y es un muy buen regalo para estas fiestas Sí señora <risa> ¿Con qué no puedo, ¿Le podemos pedir algo más de esa guitarra? Pero lo que usted quiera Bueno, dale, no, lo que vos quieras Bueno, eh, a ver si me saco un gustito Dale Te a mi modo de ver. Es un momento moi peculiar. Todo está de remate. Por quien da más. selva, montaña palmar no se salvan de dueño encontrar parece que no entienden lo natural que podemos viajar en vicia remo en canciones podes atravesar a nado a pie meditaciones toda la tierra y sin embargo será libre de bandera propiedad la tierra libre quiero cuidar dispara me amoll yeah! que a mi modo de ver plantar una bandera no da mejor planto semillas de humanidad que podemos viajar en bici a remover canciones podes atravesar a nado a pie o meditaciones Podemos viajar en bici aremo en canciones. Poders atravesar amado a pie o meditaciones. Toda la tierra y sin embargo será libre de bandera o propiedad de la tierra libre. Quiero cuidar Es que a mi modo de ver Es momento de evolucionar Hacia la tierra libre Que es nuestro hogar La única palabra que reemplaza el aplauso es gracias Así que muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Por la visita, por la charla con gran valor agregado, porque el que no te conocía, bueno, ya tiene todos los datos que tenía que tener <risa> para poder saber lo que pasa arriba del escenario. Así que nada, saber más de vos y ya tener gracias. todas las, las excusas permanentes para, este, detrás de algún dato, meter alguno de los temas de, de tu último disco. Genial, bueno, gracias Gustavo No, por favor, a vos eh, Es un placer sonar en esta campana Está muy bien, está muy bien Quedó grabado Después le vamos, algún separador, algo hay que hacer con eso el... Genial, y bueno, sí, te estaré enviando todas dale, las novedades dale, dale. Eh, los espero el jueves que viene, Café Es ahí en Cabrera, en Palermo sí, sí, En claro. Belén y Le va a estar publicado En Facebook y todo lo demás Y ustedes también por ahí se los mando Para que lo tengan Así que gracias a la gente que está del otro lado Que tengan una noche hermosa Y un fin de semana muy bonito Salgan, vengan a vernos en vivo muy Que encontrarnos bien. hace bien Belén y Le pasó por la noche más larga del dial ¿Alguna vez deseaste oír sin oídos? los grupos que, que, que hacen música para divertirse para, para vender discos bueno está bien cada uno hace lo que quiere no, no, no, voy a, no me voy a poner en el jueves de nadie 750 radio amm pero obviamente lo que hacen muchas veces es una porquería y no no genera creatividad en la gente que lo escucha genera abogada y no es bueno estamos en un mundo muy difícil. La energía de aquello que creamos tiene que coincidir con, con esa fuerza nuestra. Si no, pienso que no vamos a poder detener ni la polución, ni el SIDA, ni un pilto. Memoria liberada. Hasta las 4, prohibido amanecer. En AM750. Cuando el nuevo día ya gastó una hora, nueve minutos, se viene la música, se viene la palabra de Federico Pequia. Los pétalos se abren multicolores En la sombra luminosa de la sabana Una llanura inmensa Puro pétalo y polen Volando hacia otros pétalos que vendrán Oliendo a maravilla tierno pétalos abiertos Al sol tibetano que se esconde tras las nubes andinas hay un mar de flores hay un mar de flores hay un mar de flores aquí lejos del mar una llanura inmensa puro pétalo y polen hay un mar de flores aquí lejos del mar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 Mar de flores aquí le custevar y ahora sé que no hay flor y ahora sé que no hay flor y ahora sé que no hay flor como tu flor y ahora sé que no hay flor y ahora sé que no hay flor y ahora sé que no hay flor Estamos con Federico Pequia, Federico gracias por haber venido, buenas noches, ¿cómo gracias va? Gracias a vos, un gusto. Bueno, cuando tuvimos la oportunidad de, de presentar tu disco, eh, realmente nos encontramos, siempre decimos que hay muchas formas de conocer al artista abajo del escenario, una es gastando una charla, gastando en 10 minutos una, una especie de síntesis de tu herencia musical, de tu sueño, de tus tu batallas ganadas, de tus batallas perdidas pero a veces lo hacemos a través de tu música, ¿no? Y, y eso fue lo que nos sucedió cuando tuvimos la, la primera oportunidad de escuchar los temas de, de Acordes y Flores. Primero por la elección de, de los autores, después por la elección de los invitados, este, con, con las poesías de en boca de, de la Serna, bueno, tantas cosas que había en ese clima. ¿Te identificas? ¿Sos ese tipo? ¿Sos esos tracks? Sí, sí, totalmente fue... Yo trato con, con las canciones que... Que decido poner en los discos eh, Tratar de representarme En las preocupaciones ¿no? eh, En las más profundas Las que las que pueden perdurar en el tiempo Porque uno pone una canción la, la tiene que cantar durante muchos años ah. Durante todos los años Después de componerla de la vida ¿no? uh -huh. Y es importante que tengan un sustento En, en la preocupación Eh, profunda de, de ciertas cosas que uno por ahí tiene para decir o yo en puntualmente en el disco de acordes y flores eh, hay canciones que, que vinieron después de estudiar mucho sobre una, una determinada causa ¿no? uh -huh. por ejemplo eh, en el caso de hay un tema de es cajas sonoras justo sí. citaba a los invitados bueno rodrigo dice un poema de maría Teresa de Falco una poeta de, de varadero uh -huh. y yo en la poesía sí venía justamente en esa época leyendo mucho libro sobre el imperialismo, sobre el sistema, sobre cómo actuaba hoy hoy en día y en eso me encontré un libro de, de Feynman, uh -huh. el filósofo, sí, sí. claro El bueno, eh, vamos sí. va a poner una, va a un, la diferencia, claro. digamos eh, y La sangre derramada, que es un eh. disco que claro, habla de la violencia, en sus distintas formas y para mí fue impactante eso Y bueno, en algún momento se, se, se, se termina, eh, todo eso que uno va estudiando y va, va recorriendo y va indagando, se decanta en una canción, ¿no? Como, uh -huh. A mí me gusta mucho esa metáfora que decía eh, Miguel Ángel, creo que era de los artistas, no me acuerdo, no estoy seguro. Eh, que vergüenza, no me acuerdo hola, Pero hola, Él hola. decía que eh, estaba ahí la, el mármol sí. Y él dejaba el tiempo posible para que quede la obra ¿no? hasta, hasta que la obra se descubra sola Que estaba ahí el pedazo de, de, de, de mármol eh, Y y de repente en algún momento la, la forma parecía sola sí. Y él simplemente lo que hacía era canalizar eso no Sí, sí y me gusta me gusta esa metáfora esa forma de verlo salvando las distancias ¿no? uh -huh. pero si sí, me parece que en la canción uno va estudiando va recorriendo y y, y viven en un determinado punto del de, de este país nuestro y, y, y va viviendo las preocupaciones de los que tiene al lado sí, claro. y si uno no es indiferente a eso hay mucho para decir ¿no? nos encontramos con muchas canciones que tenían que ver Uno supone con voz, o sea, cantada desde, bueno, yo quiero decir tal cosa, y otras desde nosotros. Mm. Y ahí hay otra fuerza desde el punto de vista de, del tipo que quiere dejar sentado un documento cada vez que, que aparece el disco. ¿Es una sensación que uno tiene cuando cuando te escucha o, o hay una, una apuesta en el nosotros? ahí de contarnos lo que nos pasa desde la visión de tu guitarra, desde documentar con tu música el tiempo que te toca vivir... Sí, yo siempre siento que, ahora cuando vos decís esto, que uno, cuando en las notas yo cada vez aprendo más, ¿no? Mm. De, de, de como de, te leemos nosotros. ¿no? Sí, eh, es señor. muy importante. Y te, te agradezco esa lectura porque eh, uno se reencuentra uno con eso que, que quiso que quiso buscar. El... León Geico hace mucho escribió una canción que se llama Solo le pido a Dios, uh -huh. que el dolor no me sea indiferente, ¿no? Que el dolor de los demás sí. no, no, no sea indiferente. Y yo... En la época que compuse ese disco vivía en la ciudad eh, en la capital en 11 y había mucho dolor dando vueltas. ¿no? Sí, claro. Eh, y, y me parece que que si uno El tiene... dolor era el paisaje. El dolor de, es... de ese lugar en el paisaje. Totalmente. El encuentro de la estación, la plaza. Sí. El dolor en el paisaje. Sí. Y, y bueno, simplemente uno tiene esto esta herramienta que es la guitarra y la poesía como para Encontrarle un, una forma estética mm. A poder manifestar esas cosas que suceden ¿no? sí, claro. Y que están vigentes Y me parece que eso, eso es por lo que uno debería describir Si no hay muchas cosas que ya están dichas Y tan lindas que no sé si hace falta uh -huh. Pero hay cosas que pasan en este tiempo Que por ahí eh, siento que nos toca decirlas bueno. sí claro Lo estás escuchando y vas bueno. redondeando mucho más De qué se trata su música a través de su palabra Un poquito más de, de acordes y flores Así también vamos descubriendo a través de su música A Federico Pequia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 mar de flores aquí lejos del mar tenemos el disco, está esa cosita redonda que gira, que suena uh -huh. ¿cómo hacemos para, para que suenan las radios? ¿no? Como, por poner un ejemplo, para mediatizarlo para que más allá del escenario, uno diga prenda la radio, vaya por el dial y de repente se encuentre con tus sonidos ¿cómo es ese laburo? y para mí es muy difícil ¿no? uh -huh. es un trabajo muy difícil eh, en principio hay yo siento que así como uno por ahí se va especificando en este trabajo paralelamente hay, hay los agentes de prensa hacen ese trabajo maravilloso y tan valioso que es presentar a los periodistas y, y, y poder acercarlo ¿no? para que suenen las radios ahora el laburo tendría que ser porque la gente de prensa es un gladiador romano sí. no eh, <risa> el tema sería entregar tu disco que alguien lo evalúe y diga che Que bien que suena Federico, mira lo que sí. canta, mirá como toca, mira cómo armó esto Sin embargo no se pesa a través del valor de, de, del material que vos entregues La cosa no es ni bueno ni malo sí. ¿Quién es Federico Peque? No sé, ah bueno, déjalo acá Y va a empezar a engrosar una pila sí. que durante años va a seguir aumentando, creciendo Va a tener un par de metros y nadie jamás va a escuchar esos discos uh -huh. Es una falta de respeto enorme, y uno lo dice de este lado del mostrador, por eso la pregunta casi ya tiene la respuesta implícita, uno ya sí. sabe de qué se trata. Sin embargo, ahí está casi el nudo de esta historia, no uh -huh. en que yo abra el diario y no te encuentre, en que yo te busque por el dial y tu sonido no aparezca. Uh -huh. Y esa es la batalla, ¿no? Es la batalla que, que es muy compleja, sí. que tiene que ver con, con los grandes sellos discográficos o con un productor que recibió ese sobre papel madera, lo abrió, no te conoce y no está dispuesto a perder 10 minutos. Claro. Y lo apoyó ahí y chau. Por eso uno a veces este lo que busca es, bueno, cómo hacer para que vos no te canses de que de que esos discos vayan en esa pila. Mm. ¿No? Por encima de los del disfrute del escenario, del disfrute de, de que que seguramente encontrás cuando tenés el disco ya en tus manos pero una veces se cansa de estar ahí en esa pelea desigual, ¿no? Por eso es que este material que suena tan bien, que está tan bien logrado, sólido, estéticamente es, es poesía pura. Y bueno, ¿y cómo hacemos? Y esa es la pregunta, ¿cómo hacemos? Sí, creo que se va haciendo se va desandando haciendo, ¿no? Mo moviéndose. Ayuda el escenario hoy más que más que yo te busque en el dial, ayuda el hecho de el escenario, las redes sociales, listo, caminos nuevos. ...tocar más de lo que se tocaba antes... ...comunicar más de lo que se comunicaba antes... ...yo creo que es todo lo que dijiste junto... ...en ese orden... Todo junto. <risa> ...o en cualquier orden... no ...lo de siempre... ...lo de tratar de que suenen las radios... ...en los medios... ...y también lo de las redes sociales... ...hoy hay mucha gente que... ...que se comunica solo por redes sociales... ...o que o que escucha temas... Eh, ...solo desde, desde las redes... Uh -huh. se descarga algún tema de vez en cuando... Sí, ...o claro. que no escuchan online y después capaz que te lo cruzas, me pasa a mí por allá por mi por mi pueblo, va, Ciudad allá, Garín Escobar que me dice, claro. "Che, escuché el tema ese, está buenísimo." Y, y no es una persona que vos sabés que nunca fue un show ni sí, que va a, a ir. Pero lo escuchó por las redes sociales, sí sistema. señor. Y así como hay gente que escucha la radio y solo escucha la radio y, y Me parece que todos los medios son valiosos. El universo muy grande que te está esperando. Sí. Lo que pasa es que estaría buenísimo clonarse en tres o cuatro como para poder abarcar eh, todo. Claro. ¿Por qué de las cernas? ¿Cómo aparece? Bueno, eh, con Rodrigo la, la historia es que yo en el 2010 pude llevar a le pedí permiso a, a Juan Falú para poder eh, hacer que Escobar sea sede de Guitarras del Mundo. Muy bien. Y bueno, el maestro me dio permiso... Eh, a los dos o tres meses me autorizó para poder hacerlo Y ahí se lo di a un agente de una productora De gente que hace eventos en que En Ingeniero Maschwitz, que es un pueblo sí, muy cultural claro. del partido Escobar uh -huh. Y ellos gestionaron toda la organización Y Rodrigo vive en Maschwitz Y es un fanático de la guitarra uh -huh. Entonces, además de muy buen guitarrista y entonces sí, sí, claro. Rodrigo se enteró del, de Guitarra del Mundo y fue y bueno yo cuando me enteré que estaba eh, lo fui a saludar y resulta que a él le había gustado mucho el, lo que yo había interpretado en guitarra y ese mismo día de ahí nos cruzamos a un barcito que había enfrente y, y como nos quedamos ya como eh, a, a amigos ¿no? después yo tenía que tocar en otro lado en Pilar que es a uh -huh. 30 kilómetros se vino conmigo y eh, Y, y ya nos quedamos así con una, una relación muy linda de, de, de mi caso de admiración hacia él Y, y, y realmente para mí es un, un, un honor muy grande Después en algún momento donde yo encontré las poesías Hablé con él y le dije Te quiero contar, te quiero soñar en voz alta muy Porque bien. no me lo quiero guardar muy bien. Para mí que vos digas estos dos poemas sería eh, un regalo uh -huh. Y él los leyó y me dice No, está buenísimo y yo te quiero apoyar Quiero...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 Estima Bendita caja sonora Decime como soñar Si el hambre me quita el sueño Y el odio germina caja sonora decime como evitar sentirme nadie entre nadie es que ocultan heridas luchando en la inercia un sistema que atropella la justicia y la equidad. sonora decime como habitar mi tierra deshabitada decencia perdida debajo el puente mis sueños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 Me siento nadie entre nadie Que ocultan heridas Luchando en la inercia De un sistema que atropella La justicia y la equidad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 aquel que debe sembrar de oídos sordos que enteran y anuden en mi vida mi voz madura en la aldea del germen de la verdad Canto enciende mis venas Que espera heridas Cobrarse las deudas De un sistema que atropella La justicia y la equidad hablamos con Federico mientras estaba sonando su música, mientras aparecía Rodrigo de la Serna. Hablábamos de lo que no te cuenta el disco, de, de ese laburo que estás haciendo con la orquesta, con los barrios de Masvich. Contanos un poquito. Y de paso nos vas vendiendo lo que lo que va a ser tu próxima visita prohibida amanecer en algún en algunas semanas más, cuando digas, bueno, vamos a presentarle a la gente de, de, de la M750 de qué se trata de... Lo que se puede hacer a través de la música Bueno yo siempre tuve una Empecé porque mis papás eh, Bueno había que pagar En mi casa eh, Nunca faltó comida y eso Pero uh -huh. si sí en algún momento Empezó a faltar viste Plata para la canchita de fútbol uh -huh. Y esas cosas uh -huh. Y yo me di cuenta que Dando clases con algunos alumnos Y bueno empecé como de esa forma a Trabajar a los 16 más o menos Y cerca de 19 empecé en los jardines de infantes ¿no? y, y me encontré con un mundo que Yo primero lo, lo hice un poco Por, por la economía para poder defender que yo me iba a poder dedicar a la música Y vivir de eso Porque claro. no me la entendían en mi casa Les costaba un poco sí, sí. Y después de, de, de empezar Por ese lado Ni bien a la primer clase Que me tocó tener una salita de jardín enfrente Me di cuenta que, que Era un escenario más Claro Y a partir de ese momento siempre tuve una actividad paralela con la docencia Hace desde los 13 años que estoy trabajando en paralelo y, y este año siento que es el año donde más Siento que, que, que se acomodaron esas cosas para poder desarrollar La carrera de la música en el escenario donde uh -huh. uno toca para el público Y en el escenario donde uno comparte con, con los nenes lo cotidiano ¿no? Sí Y bueno, estoy en la Municipalidad Escobar, estoy en dos proyectos muy lindos, tres. Uno es el este proyecto de formación de bandas de música en el barrio Lambaré, que tenemos 140 nenes, uh -huh. de 7 a 17 años. Yo, 140. 140 estamos ahora. Yo tengo, soy el director y tenemos seis de mis músicos que tocan en mi, en mi banda son los que trabajan conmigo. Les enseñamos trompeta, trombón, saxo, flauta, traversa bajo, guitarra, batería teclado y canto y a ensamblar todo eso claro. después estoy en otro proyecto a partir de los 18-19 soy como coordinador artístico en el terciario de música municipal donde bueno, ahí ya los chicos se forman para ser profesionales de música y a su vez estoy terminando dar un disco y DVD que me encomendó el, el intendente de, de todos los músicos locales de Escobar, que ya participaron como 300 Y, y bueno ahí lo estamos cerrando hoy terminé el disco casualmente y estamos terminando el video y después estoy haciendo actividades por afuera de, de, de, saliendo de Escobar digamos eh, con desarrollo social de la nación estuvimos por el Chaco haciendo unos talleres en el merendero Mis Amores eh, estuvimos, estoy en dos campañas en una que se llama 30.000 árboles por la memoria uh -huh. donde compuse una chacarera que se llama Chacarera del Árbol que habla de, de la forestación. Y estoy en una campaña de Naciones Unidas que se llama Únete, que es para poner fin a la violencia contra la mujer. Y bueno, siento que eso complementa, ¿no? Complementa y es el... Ya te digo, eh, algún momento en algún momento alguien a mí y a los chicos que trabajan conmigo, alguien nos despertó la vocación. Uh -huh. y, y encontrarse con eso eh, que un nene... Hace poquito yo compuse una letra para, para el disco de los chicos sí. sobre la danza de los Mirlos, una cumbia colombiana uh -huh. que la hizo famosa acá, el, de, el chico del músico de edad más gratis. Eh, y les pregunté a los nenes que pongan en un papel qué sentía cada uno por el proyecto de Lambaré. Sí. Y yo cuando lo leía eh, no pude evitar llorar, ¿no? porque uh -huh. en un momento algunos decían, bueno, yo siento que encontré en este... En este lugar, yo vengo acá y se me pasan todos los problemas. Nosotros sabemos que es un barrio sí, claro. difícil, ¿no? Uh -huh. Otra decía, yo siento que este puede llegar a ser mi trabajo. Eh, una nena que decía, bueno, yo creo que esta es mi vocación. Ya me di cuenta. Nena de 10 años, ¿no? Sí, sí. Y, y cosas así, como de menor a mayor, que a uno lo, lo dice... Ahí justifica esta cosa de, de tener esta arma que es el, ¿no? este arma que es la guitarra y el y el difundir y el enseñar y poder comunicarlo ¿no? y ahí tomás noción de lo importante que es despertar vocaciones así como alguna vez vino alguno y a uno le dijo che, no, pero vos te tenés que dedicar a claro, esto porque por lo menos poderlas in vidriera después que, que ellos decidan pero que el universo se, se amplíe que hay sí. muchas más cosas para elegir de las que lamentablemente Ese microclima que te rodea todos los días te muestra. Te muestra. Así que también. en ese sentido es... No, es un laburo... Me, me quedaron dos cosas de, de todas esas este, facetas tuyas que, que son importantísimas. Primero, que todo pase en el pago chico. Me parece fantástico. Me parece fundamental. Me parece que enraiza la, la, la, la cultura propia del lugar. Que no hay que irse, que hay que quedarse. Que, que todo se puede hacer ahí y no hace falta... Mudar los sueños a ningún lugar, se pueden, ¿no? Se pueden establecer ahí. Y después el hecho de, de poder qué sé yo, no sé, generar proyectos de vida, ¿no? Aunque sea por un ratito, después no sé si serán todos músicos, pero que se generen proyectos de vida. Sí. Aunque sea el más chiquito, que es qué hago hoy, salgo del cole, voy a casa, agarro mi mi instrumento, me voy a trabajar con muchachos, no sé, es el pequeño proyecto, después ese proyecto se, se engorda, se ensancha, sí. lo que sea, pero es el proyecto de ese día, que antes por ahí no existía. Claro. Y eso es fundamental. Es fundamental y te digo, yo cuando los veo los chicos con esa frescura de, de encontrarse con eso y decir, bueno, esto eh, hay chicos que sabemos que los papás los dos roban, por ejemplo, con la ¿Mm? mamá o chicos que... ...tuvieron que irse de la casa... ...están con la abuela... ...por violencia doméstica... ...y vos decís... ...están ahí... ...los ves felices... ...y los ves ejecutando un instrumento... ...con ocho años... ...soplando una trompeta... ...y uno... ...es inevitable no... ...no entrar en ese estado de... ...de conectarse con la inocencia... ...¿no?... ...porque uno a veces la pierde... Claro. ...y viviendo... ...haciendo... Eh, ...estando en el día a día... ...teniendo que trabajar... ...teniendo que... ...eh... ...no sé uno se va intoxicando del mundo ¿no? sí, claro. y los nenes creo que todo el tiempo vuelven a la a la esencia yo a veces miro un, a un nene a los ojos y, y, y te hace una sonrisa un gesto, te guinea al ojo y Ajá. decís, esto era loco ¿dónde estoy? Claro. ¿Qué, ¿qué me pasó todo este tiempo? No que, lo, antes? que no lo mirá los ojos a este nene ¿no? claro, y me parece que que, es, que, hay que, que esa cosa lineal de que hay que aprender de los mayores o no, me parece que todos sí. tenemos que aprender de todo porque los nenes te pueden llegar a dar una lección y una paliza terrible sin filtro además, ¿no? sin, sin intermediarios sí. seguimos escuchando a Federico desde el disco y cuando volvamos le vamos a pedir a, a ese señor si, si nos puede dar un poco sí, de claro. música Federico Pequeada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 de volar.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 que tu sol bese que el santo que tu luz cure mi espanto y que mi 44 minutos, ya gastó nuevo día, seguimos con Federico en este viernes 25 de octubre de 2013 si hablamos de agenda, si hablamos de futuro inmediato, ¿de qué hablamos? y hablamos el jueves que viene muy bien a las 9 de la noche estamos en Salta y Resto Salta 755 muy bien eh, vamos a estar presentando este material una vez más con algunos ingredientes nuevos estamos tocando... Estoy tocando con una banda, bueno, que, que con los chicos venimos preparando algunas canciones también alternativas, mostrando algunas cosas de, de esto también, la chacarera esta que te contaba el árbol y algunas cosas en paralelo, que inquietudes que uno tiene. Y, por supuesto, siempre este disco que, que, que en, si, está totalmente vigente la necesidad de comunicarlo. Claro. ¿no? Uh -huh. Va a estar como invitado Guillermo Fernández, que... Eh, Y bueno, va a ser un show. Nosotros estamos con mucho entusiasmo de poder ya eh, estar ahí frente al público y, y decir lo que tenemos para decir. Bueno, ¿qué le podemos pedir a esa señora que se sacó el abrigo hace un rato y, y la tenemos ahí parada al lado suyo para que... A ver, ¿qué, qué sonido le podemos arrebatar? Nuevo, viejo, de siempre. De lo que vas a escuchar, el santo y resto. Así redondeamos la invitación para el jueves. A ver, ché podemos hacer me molino y me lo olvida viento y canción y los desafiantes que amenazan con romper la gravedad danzas fecundas que en el aire logran descansar emoción sincopando el sentimiento repiques del corazón camigo de amor y luz con alas erguidas canto por el bailarín misión El abismo del espacio cómplice y provocador Cuando el movimiento es rima y en cadencia se hace andar Vuelta riendas la poesía buscándose y jugar aventura, el misterio y su mejor color desafiando toda ciencia, liberando la intuición con mitos de amor y luz con alas erguidas tanto por el bailarín la esencia y la vida Federico, la única palabra que reemplaza el aplauso es gracias Así que muchas, muchas, muchas, muchas gracias por la visita, por la charla con Valor Agregado, por la promesa de tenerte acá con los pibes, ¿no? a ver si podemos hacer un poco de música, pero esencialmente para contarles qué pasa, qué pasa allá, porque no nos cansamos de repetirlo. A mí me, me encantaría abrir el diario que aparezca esa historia, entre tantas que uno busca y que sabe que existen, y que tiene que ver con ustedes, que tienen que ver con la música, y bueno, esa es la batalla. Esa es la pelea, pero bueno, si podemos contar con esta herramienta para darla, bueno, acá estamos de 0 a 4, así que te esperamos cuando quieras para que nos vengas a contar ese proyecto que tiene que ver con los pibes, con esos barrios complicados, con esas herencias que, que son una carga, pero que a veces la música liviana, ¿no? Bueno, muchas gracias por, por todo esto lindo que decís, por abrir el espacio y, y por, por sembrar esto en darle a conocer a la, a la gente todo lo que lo, lo que uno ha escrito con tanto amor y con tanta dedicación e investigación también es una forma posible de hacer música y sí, claro. y vos sos un, un comunicador de eso así que te agradezco por, por esto lo hacemos de a 12 ¿eh? nosotros de este lado y ustedes vienen y ponen bueno una cuota espectacular de, de, de qué sé yo de poesía y Del otro lado, a esta altura de, del día se agradece esto con con ese mismo valor agregado, porque el Qué que bueno. está escuchando tiene una escucha distinta, eh, está puesto con los cinco sentidos en tu palabra, en tu música, lo que hacemos es aprovecharlo, bueno. aprovechar esta, estos límites que no existen, nos parece que no existen en la noche, y nada, ensanchar los límites de la radio. Qué bueno, Gracias por haber venido y ya te estamos esperando muchas gracias, perdóname que no se me escape esto, estábamos hablando de cómo comunicar dale, dale, dale. las redes sociales sí. Entonces, la página web mía es www www.federicopequia con doble C con H le contamos a la gente .com.ar, ahí están Twitter, Facebook eh, todas las, las redes sociales posibles se disparan desde ahí sí, sí. Sí. gracias Federico una vez más por haber venido gracias a vos faltan 9 minutos para las 2 de la mañana tiempo de noticias en AM750 ...y 50 en 7.50... ...Argentina Avanza, Derecho a la Información. Hora a una, 52 minutos... ...humedad 60%, temperatura 11 grados. El ministro de Interior y Transporte... ...defendió la estatización del tren Sarmiento... Florencio Randazzo celebró la decisión anunciada en Casa Rosada como consecuencia del accidente protagonizado el sábado pasado por una formación de ese ramal. El servicio se ha desarrollado con normalidad. Hemos visto cómo las disposiciones que hemos anunciado ayer se han cumplido en el día de hoy para darle mayores seguridades a los pasajeros. Hemos avanzado ya con el Ministerio de Defensa para que a partir de los próximos 10 días, como no mucho, el Instituto de la Fuerza Aérea Argentina empiece a hacer estos análisis y estas evaluaciones psicofísicas de todos los motorman, que de hecho ya existían, pero realizaban instituciones privadas a partir de las RT que tienen cada uno de los trabajadores. Así que el servicio se ha dado con normalidad. Nos hemos hecho cargo de la prestación del servicio en toda su plenitud y esperamos ir avanzando paulatinamente en ir mejorando esas cuestiones que son reclamadas por los usuarios del ferrocarril. Y que no son tan diferentes del resto del ferrocarril florencia Florencio Randazzo realizó ese balance al visitar la Torre de Control y las obras del Centro de Monitoreo Ferroviario del Área Metropolitana, ubicada en la estación Retiro, que comenzará a funcionar en 30 días. Estamos construyendo un centro de monitoreo integral, la estación Retiro, esto lo venimos desarrollando desde hace aproximadamente 90 días, después que venimos de España, hemos hecho replicar el sistema de control de trenes que tiene el sistema español, que es un sistema de los más modernos de, del mundo, en la cual online vamos a poder monitorear las velocidades de todas las formaciones del área metropolitana, saber cuándo esas formaciones están excediendo las velocidades en esos tramos, de acuerdo a las velocidades que están registradas en el recorrido, como así también ver el posicionamiento. Posicionamiento y acercamiento con respecto a otra formación o con respecto a una señal de precaución o de peligro. Automáticamente, verificado un hecho y esta característica, va a ser informado directamente al motorman en ese mismo instante. Creemos que esto va a estar funcionando en un periodo no mayor de 30 días. Pino Solanas y Elisa Carrió cerraron su campaña. Los candidatos del Frente UNEN expresaron la promesa de construir una república de iguales en un acto en el que ratificaron también su aspiración de ser una alternativa superadora en el 2015. También estuvieron presentes los candidatos Fernanda Reyes, Martín Lustó, Gustavo Vera y María Eugenia Estensoro, quienes resaltaron su convicción de que UNEN hará una excelente elección el domingo. Elena Argas sancionó 22 veces al Litoral Gas en cuatro años. El ente nacional regulador del gas aplicó sanciones a la empresa, cuyo rol es investigado por la justicia rosarina tras la explosión de un edificio que provocó 22 muertes. Las multas contra la compañía prestataria fueron por varios motivos, que van desde normas de seguridad hasta demoras en la atención telefónica. pelota Mil hinchas de Colón se autoconvocaron en la sede y pidieron la renuncia del ERTE. Los simpatizantes sabaleros manifestaron con cánticos y banderas su desacuerdo con la gestión que lleva adelante el depuesto director de selecciones nacionales. Los hinchas se congregaron en forma pacífica, corrieron los vallados dispuestos por la policía provincial, pero no ingresaron al recinto. Ningún directivo del club se hizo presente y, por ende, no pudo ser entregado a un petitorio que firmaron los socios para realizar una asamblea extraordinaria. Humedad 60%, temperatura 11 grados. Tatiana Kushnir 750 Avanzanza Derecho a la información Este sonido te está anunciando que en minutos nada más a quien vas a escuchar a través de su palabra y de su música es a Jesús Fernández. Bueno, a ver, charlamos fuera de micrófono con el padre de estos sonidos y uno le decía que realmente el disco tenía una atmósfera, un clima eh, no sé, había algo que estaba muy bien logrado y que tiene que ver esencialmente con lo que acabás de, de escuchar Jesús, ¿cómo va? Buenas noches, gracias por por haber venido Buenas noches, bueno ¿Y esto bien, es así? Favor. Esa atmósfera es la que uno encuentra, la que uno... Es la que intentamos buscar La que intentamos sí, buscar sí sí, sí, sí, sí Ahí te voy <risa> Dale, gracias Yo creo que se logró Yo creo que se logró, que a ver, es una atmósfera que hasta tiene mucho muchísimo que ver con esta altura del día. Por ahí cuando nosotros escuchamos este tipo de cosas decimos, che, qué bueno. Y es como una banda de sonido que te acompaña, mirás por la ventana y esa es la banda de sonido de, de una noche como la de hoy. Sí, eh, aquí, cuando grabamos tuvimos un día entero... Con esta luz más o menos Así sí, que claro. tiene, tiene, ma, A mí no cabe ninguna duda Que tiene que tiene muchísimo que ver Que el sol te empuja otras cosas Y que y que es la luna la que genera sí, Este tipo de, sí, sí. de sonidos Bueno, a ver, siempre decimos Que para conocer lo que pasa arriba del escenario Primero hay que conocerte a vos abajo Así que si uno tiene que sintetizar Tu historia hasta llegar a este disco A Música Bardera ¿Por dónde arrancamos? Eh, arrancamos desde el principio Vamos, principio de sí señor 1980, Muy bien Nacimiento bueno, es un sí. eh, Rápidamente un año Nací en Córdoba, viví ah. un año Y me fui vivir al sur, a Río Negro General sí. Roca sí. Ahí hasta los 17 eh, Que terminé el colegio Bueno, empecé a tocar el piano a los 9, 10 años eh, y Terminé el colegio y me vine a vivir a Buenos Aires para seguir estudiando piano uh -huh. hasta la muerte. Claro. Este es un dato que nosotros no nos cansamos de, de subrayar y que tiene que ver con, con el músico del presente, con todas las, las últimas cosechas y fundamentalmente con con la 2013, no con los músicos del primer disco, que su historia tiene mucha aula detrás, sí. mucha formación, mucho concepto generalmente son ellos agentes multiplicadores porque también están ellos al frente de, de muchas aulas sí. pero es que es el factor común en todos los géneros que el tipo llega después de, de haber gastado mucho pizarrón sí, eh, aulas y bueno, y también siguiendo con eh, en paralelo con también como inquietudes y empezar a buscar eh, como la manera de, propia de hacer las cosas sí. eh, o de, de estudiar, la manera propia de de eh, Desarrollar En nuestro caso musical no sé Ideas melódicas y uh -huh. y, Pero sí, mucho Mucho lápiz sí, Mucho, sí, mucho, sí, otro, mucho sentado, laburo por ahí ¿no? sí, sí. Hay otro dato que aparece también en tu disco Que es este, Un factor común En la mayoría de los músicos De tu edad, de tu generación Que bueno señores, ya ya está ya De recrear Nos cansamos un poquito es tiempo de ir armando el nuevo repertorio el nuevo cancionero en todos los géneros y eso aparece en tu disco es de decir, bueno, sí. esta es cosecha propia si, sí, sí, temas, temas propios si, si, si igual, bueno, en el disco hay dos canciones que sí. son es como canciones. que lo que se rompe es el equilibrio antes Exacto. el equilibrio era al revés <risa> Exacto, hay un sí. par de temas míos y genero 8 sí. o 9 eh, que sí. son, este, no sé rec recreaciones de lo ya escuchado Sí. pero se dio vuelta la, la proporción. Sí, y bueno, y siendo el primer disco eh, hay como canciones de distintos de distintas épocas, sí, como unas muy cercanas al, al disco, casi todas eh, arregladas a, a último momento claro. y como con las últimas herramientas, pero sí, sí, sí, sí, sí, rejuvenecidas. Sí, sí, exacto, pero pero sí hay algunas que tienen, no sé, tendrán 10 eh, años y otras Eh, nada, tres meses cuando las grabamos, dos meses sí. Cuando tuvimos la posibilidad de, de ir picando por los tracks de, de Música Bardera Dijimos que era uno de esos discos que por suerte Le traían gran dolor de cabeza a los rótulos de las bateas de las disquerías ¿no? Porque ¿qué es? Y es un montón de cosas Pero quizás ninguna de las sí. que te anuncian las bateas de las disquerías sí. Y en ese montón de cosas uno escucha retazos hasta de música de rai folclórica, de jazz, de sí, qué sí. es música verdadera. Sí, es digamos, yo siempre digo que es jazz, pero en realidad no hay ni un tema que tenga swing, Claro, entonces, muy bien. Eh sí es digamos, está dentro del lenguaje del jazz y de la improvisación, pero sí. son también digo canciones que están, digamos, nadie canta, entonces no sé si son canciones. Eh es sí, es como jazz, pero sin swing ella sí. sin swing sí. Sí. en ese sentido nosotros es como ritmo ¿no? sí como sí claro ritmo. totalmente de acuerdo sí, sí, sí. Eh, sin el bailable sin la big sí, band bueno. sin esa cosa del jazz blanco que, que tanto tuvo que ver con con los 40 con los 50 con los 60 sí. no el armado de bueno bronces sí, bueno como algo así general en el disco es que hay muchos rubatos que es como momentos con tiempo más flexible uh -huh. en eso a ver a mí me da también la sensación de que la mayoría de nuestros este, principales exponentes del mundo jazz este, de, por lo menos del contemporáneo eh, se aferra a una a ese formato más negro más más uh -huh. más free más libre no tanto al a ese a ese jazz blanco que decíamos era el del bailre era claro. el de los 30 músicos, el de sí, la cosa, sí, sí. Este, no sé, omnipotente del escenario, ese sonido, pero que lo otro, lo de la improvisación, lo de ensanchar los límites de, de la imaginación, tenía que ver más con la negritud del jazz que, que con su blancura. <risa> sí. Bueno, el disco pasó un poco también eso de esto, hablás de la improvisación, que eh, no hicimos no hubo muchos ensayos previos al disco a la uh -huh. grabación, sino que fue más bien, bueno, a, a los muchachos, a Adrián y a, y a Ezequiel, nos juntamos, les mostré los temas y muchas cosas sucedieron en el estudio, hay, claro. hay muchas cosas de, de improvisación. Claro sí. claro, sí, sí, totalmente, eso solamente sí. pasa... En el jazz es casi un capaz que si ensayáramos un poco más iba a quedar un poco frío. <risa> frío, esquemático, bruto, claro. claro, plástico. Claro. Pero es como que el jazz es una puerta abierta para para que esto suceda. Sí, sí, sí. No, después bueno, después la calidad de los músicos es la que se encarga de, bueno, de que esto llegue a buen puerto, tenga final feliz. Sí, sí. A ver un poco más de, de música verdadera de este enorme trabajo de Jesús Fernández que como decíamos, es un dolor de cabeza para la batea de las disquerías. Estamos charlando con Jesús fuera del micrófono haciendo el mejor programa, el que no sale al aire, como siempre se suele decir, eh, sobre los problemas que hay en las salas de Buenos Aires para encontrar un piano en condiciones. este Bueno, él tiene el problema que lo tienen sus compañeros. Bueno, eh, no, no puede llevar el instrumento en el colectivo y eso tiene sus sus contras. Nunca un compró porque los pianos con los que te encontrás son... Son complicados, ¿no? son campos minados Bueno, acá no hay que tocar Acá no hay que tocar ¿no? Y no va viendo Google cuáles son las teclas que Uno siempre está buscando un piano mucho mejor Que el que tiene en su casa Eso sí. también es raro ¿no? <risa> Es cierto <risa> ¿Por qué? Claro, claro es, cierto, es cierto, también eso es cierto Pero es muy complejo el tema muy complejo Bueno, ¿cuáles son las fechas que hay en la agenda inmediata? Bien. Y también hablábamos de, de Onix, de ese lugar que A ah. ver, si a mí me decís Vamos a Sonic, yo no pregunto qué hay, porque no. uno ya a estatura sabe que con la a ver ese lugar cuida la agenda, es garante sí, de lo que pasa arriba del de escenario. Lindo, sí. sí, sí, están programando cosas muy interesantes sí, sí, sí. Y, eh, dentro del jazz de distintos distintos subgéneros y grupos nuevos o, o gente ya. Mhm. Esto mucho, sí, ¿Cuándo Sonic entonces? Sonic Es el jueves que viene Jueves que viene 31, sí. Muy bien Con el valor agregado De conocer una Una nueva casa del jazz En, sí, en Buenos Aires ¿No? El hecho de ir y, y ver de qué se trata Tiene ese valor agregado No solo escuchar Tu música Sino decir Bueno, acá qué pasa ¿no? Acá lindo, qué pasa Un lindo subsuelo ah. A la, usanza, italiano, a la claro. usanza la de todos los templos del jazz Exacto. De la década del 50 Exacto. en Buenos Aires Bueno y después Boris Sí, en noviembre El martes 19 Muy bien, martes 19, 19 de bien. Vamos, te digo los músicos Sí, los músicos. claro eh, Vamos a tocar, bueno, los, el trío Que es lo mismos que grabamos Que es Adrián Gamarra en batería Y Ezequiel Dutil en contrabajo Y tenemos de invitado a Lucio Balduini en guitarra oh. Un amigo desde los... Siete años Mirá, o menos sí, sí. Una guitarra codiciada una Pedida, <risa> guitarra pedida ¿no? sí, Todo el mundo sí, pide sí, esa guitarra Muy bien eh, A ver, me decías recién ¿no? Hay un, un, otra como otra faceta musical Que tiene que ver con tu acordeón Con un grupo sí. de cámara sí, es sí, como, sí. Este año armé un grupo Que es un cuarteto Tipo de cámara También son composiciones mías Eh, que se llama 4.0 el grupo Y bueno, la formación eh, Por esto que hablábamos De que uh -huh. yo no puedo llevar el piano a todos lados sí, sí, Y el sí. acordeón sí, sí, Entonces, sí, sí. Eh, A ver, 4 4.0 es el grupo que toca en los vértices del cuadrado Exacto ah, Ahí ah, esa, está, esa, esa, mira esa, esa, Muy esa, bien esa, A ver, okay. para contarle a la gente Se ponen los cuatro músicos uno en <risa> Imaginemos un cuadrado, un cuadrado Uno en cada vértice y la gente en el centro, en el centro eh, Mirá esa. vos Y... ¿Viste bueno, cómo, pues, llegan, cómo llegan los datos? Sí, y Venga. estamos tocando y por ahí levantamos la cabeza y no sé si están durmiendo o están <risa> <ya> volando. <risa> no, claro. Pero así, si le, le, a la gente le gusta mucho. Eso sí que es una experiencia sí, interesante. Eh, nosotros estamos como tenemos como una especie de sufrimiento también en el momento porque estamos muy lejos unos de otros claro. y suena mucho nuestro instrumento y nos, los otros instrumentos Se escuchan poco. Digamos, pero nos estamos acomodando y bueno, y mañana vamos a tocar con ese grupo en Despacio Martínez. Eh, y vamos a compartir, bueno, con Lucio Valdivini que va a tocar solo. Sí. No solo que hace muy lindo y con Darío Halfin. Exactamente. Sí. Fue el señor Darío Halfin el que nos contó esa historia. Ahí ah, está. Bien, bien, ahí está, ahí está, claro, estuvo por acá. No hace mucho y nos estaba contando de esa de, fecha, de esa fecha realmente. Y, y el hombre le ponía mucha pila a contar la, ah, este, sí. cómo era el tema de 4.0, ahí viene, por Darío Halfin, <risa> claro que sí. Y a uno le queda después el, queda el dato idea. más singular, el dato de laboratorio, que es, claro. ah, mirá lo que están haciendo todos los tiempos, ¿no? uno en cada lugar, <risa> a ver, en cada bérdice, no, no, no, no, no, pero a ver, lo que genera es poner al, al público en otro lugar, sí. en un lugar sí. inesperado, sí. casi sí. observado sí. por los músicos, y... una cosa rara. Y aparte, eh, sin saber dónde observar también, que eso es, es claro. muy bueno. Claro, ¿a quién miro? Eh, sí, y por eso terminan todos con los ojos. <risa> Qué interesante. Yo, no, no, realmente nos había parecido cuando él nos contó, cuando Darío nos contó una propuesta bien, bien de laboratorio, pero de esas que sí, solamente... A ver, ¿tienen que ver con el vivo, con esa comunión del músico y su público en ese momentito, en esa hora y monedas? Sí, y... para sumarle... Sí. tensión, tocamos el concierto entero sin, sin parar, entonces digamos no hay ningún momento de, de silencio de sí, de silencio, pero no nadie habla ni nada durante Una hora prácticamente. Qué bárbaro. Sí. No, no, bueno, eso ya no, es, ya es, es ¿sí? una puesta temeraria, <risa> sí, ¿no? Muy, sí. Señorita, señorita, puede ir al baño? eso un... no, no, no, <risa> no, no, no, no. No se puede, claro. El chelista lo frena con el arco. No, seguro, es. apaguen sus celulares, ¿no? La típica, claro, apaguen sí. sus celulares, póngalos en vibrador. Sí, sí, está muy bien, es una comunión, sí. es una misa, sí, sí, sí, está perfecto. Vamos a escuchar un poquitito más de su disco, vamos a seguir charlando con... Con Jesús, eh, fíjate el valor agregado que tienen estas charlas Para poder entender un poco más tu música Poder entender qué pasa arriba del escenario Bueno, para eso hay que, nada, hay que gastar unos minutos Escuchar el desarrollo que venís, qué soñás, qué planteás Y los de 4.0 vayan agendándolo, ¿eh? las 25 minutos ya gastó el nuevo día, estás escuchando la música de Jesús Fernández, lo podés escuchar en el Onix, lo puedes escuchar en Boris, esa es más o menos la, la agenda que se viene cerremos hablando de eso que me comentabas con Gabo Ferro, con toda esa gente, sí. lo que sí. estaba hablando además de un tipo como vos inquieto, con <risa> ganas de hacer muchas cosas, que está como bien decías esperando que esto se termine <risa> que el <risa> que 2013, no claro que el almanaque <risa> le quede una hojita Quiero quiero solamente brindar Está muy bien Bueno, ¿qué es eso? <risa> no, el, es eh, una obra de danza del coreógrafo Carlos trunsky que eh, en la que digamos, estoy va a empezar el miércoles que viene todos los miércoles hasta fin de año eh, que se llama 4H que somos cuatro hombres en escena uh -huh. y bueno, están Emanuel eh, Ludueña, Ignacio Moná Gabo Ferro y yo y se va a presentar en el Portón de Sánchez miércoles a las 21.30 uh -huh. y ¿y ahí qué, qué exploramos? ahí exploramos yo no, no exploro, pero los chicos <risa> exploran la lanza contemporánea <risa> y yo la escena que es como es algo nuevo, sí, estar en eh, y y en escena durante una claro, hora claro. y tocando la música en vivo para sí, sí, que sí. bailen y para que canten y uh -huh. que... sí bueno la bien. verdad que está cerrando un año en serio más allá de de lo movido <risa> que aún no cabe ninguna duda no sé es como que dejan saldos que después se aparecen después se ven sí después sí. se ven en el 2014 cuando uno te vaya a <risa> ver en vivo seguramente hasta hay más teatralidad aunque vos no lo quieras porque porque lo experimentaste porque porque ahí está teatralidad sí. de 4.0, ¿eh? La apuesta es una apuesta... Sí. que en algún lado rosa... hasta lo teatral. Mira, mira como, mira como, mira como, mira como viene la mano. Bueno, es rara, sí. sí, sí, y... sí no, sé, no, no sé, si crearte. De sí, creo que sí. Después lo que pasa es que se incorpora eso. No, sí, y uno sí. no lo mide. Sí, no, no, pero aparece... Sí, sí, sí. se se a uno con la experiencia Y ya Igual, está. bueno, eh, en, el, en la obra esta 4H estoy un poco obligado a hacerlo, pero claro. ahí en mis conciertos y eso, como es, un, es eh, lo que se presenta es solamente musical uh -huh. o prácticamente musical, eh, no me sentiría como fuera si no lo estuviera sí, en claro, el barrio totalmente, totalmente. No, sí. totalmente Jesús gracias por haber venido no, que vos, sea la no. primer visita porque realmente <risa> con el movimiento del 2013 <risa> el 2014 te puedo llegar a tener explotó, una vez por semana explotó todo a fin de año en realidad ah, mira. Sí, sí, sí, bueno bien. pero si estaría cocinando a fuego <risa> lento en algún sí, lugar eso sí. no cabe sí, ninguna duda sí. Sí. gracias por haber venido una vez más y a no, saber más bueno. de todo lo que De toda esa agenda loca que anda dando vueltas Y a tener la música de 4.0 ¿Cómo se puede? tener alguna página donde se puede eh, escuchar 4.0? Sí, tengo la página de digamos, del disco Que es www.musicabardera.com.ar Y ahí en la parte de proyectos Está lo de 4.0 Y aparte están otros proyectos en los que estoy uh -huh. eh, Por ejemplo, de martín Lambert el grupo de Lucio Alduini de Gabriel Domenicucci ahí están como todos todos, todos los proyectos sí, todos los proyectos videos del, del disco y cosas y si no en Facebook Jesús Fernández muy bien eh, que no No diseño ropa e indumentaria femenina Porque hay una diseñadora que se llama Jesús Fernández De indumentaria Muy bien, Acá hay que buscar un poquitito de claro, sí, sí. Gracias por haber venido una vez más Y nos vamos con tu música Pero ya sabes lo puedes escuchar en el Onix O lo puedes escuchar en el Boris Exacto. A ver, a ver, espera que la máquina La máquina no quiere La rebelión de las máquinas tiene... Tiene esas cosas. Dos horas, 30 minutos, nos vamos a despedir a Jesús con un poco más de, de su música. A ver ahora. Dos horas 36 minutos, un día con mucha visita que arrancó con Belén y Lé, que siguió con la comunicación telefónica con Manuel Toyos. En realidad comenzamos hablando con Manuel, después hablamos con Karina Vázquez, después recibimos a Belén y Lé, después llegó Federico Pequia, después llegó Jesús Fernández. Ahora nos vamos a topar con una propuesta de Ezequiel Wolf, que él llamó Nudos de Papel y que nosotros en la apertura te decíamos una obra, una escena, un cuento corto antes de dormir o al despertar, radio, música, literatura, cine, un universo más dentro del multiverso. Pero antes de hablar con él, vamos a uno de esos nudos y después ya nos metemos en, en cómo nació, en cómo se desarrolla esta historia, En cómo, en cómo fue parida, cuál es el proyecto Por qué nudos de papel Que seguramente esto tiene que ver con esas historias cortas Que entran en la superficie de una servilleta Bueno, ella nos va ya nos va a contar de, de qué se trata este nudo de papel Contar historias en una servilleta Nudos de papel Cassandra se despertó cuando los dedos del sol de las 9.35 se colaron por la ventana. Dante por su parte dormía al otro lado de la ciudad, en su cama con las persianas bajas y la ventana abierta para pasar la noche de calor. Dante dormía con toda la cama para él y sin embargo durante toda la noche y buena parte de la mañana dejó libre siempre ese pedazo de la cama, esa parte que es del otro, de la otra persona. Del cuerpo que hace con uno un nudo de piel y huesos, de carne y dedos embadurnados de deseo, de sensación, de sentimientos, de sexo. Recién levantada y aún con las lagañas en los ojos, Cassandra fue hasta la cocina, puso agua al fuego para el café con leche y se fue al baño a lavarse la cara. Dante soñaba. Dante, por su parte, soñaba con ser padre. Dante dijo Elisa... Dante dijo lisa y Cassandra salió del baño satisfecha con una revista de crucigramas y sopa de letras en mano. Caminó hasta la cocina pero todavía faltaba para el agua. Se sentó en una banqueta alta, abrió la revista y de reojo vio el imán pegado a... en la heladera. Heladería Pulsar. P-U-L-S-A-R escribió para completar el juego y con taza de café con leche en mano se sentó en la ventana. Dante se encogió en la cama como un nudo unipersonal y propio empuñando el anillo como escudo. Una cabeza de medusa para pelear contra las pesadillas, tortuosas pesadillas que pesan y atormentan hasta despertar. Cassandra se imaginó. Los dos en un auto atravesado por la fuerza natural de su amor amarillo, viajando por la avenida al corta rumbo a una ruta, a una autopista que los lleve lejos, a cualquier lugar, y así... Como algunos solamente suben hasta reventarse en sueños, otros como Dante también bajan y saben que las hojas siempre se agitan la dedo. De pronto Dante se despertó y vio que dibujó rombos durante toda la noche con los pliegues, las sábanas, con saliva, con crema, con sueños, con los dedos y con la transpiración. Confundido y atormentado porque se despertó buscando a la Cassandra, Se refregó los ojos con sus dedos súper ateridos, maldijo, ahora es nunca y se levantó. Salió corriendo al baño, pero antes de hacer lo propio levantó el teléfono. Marcó el número de Cassandra y ni bien ella atendió, no la dejó siquiera saludar, casi como un mandato divino, dijo, Ey, ey, ey, a merced, mi amor es real, me vuelvo a quedar a merced. Fuma las sábanas del mundo desnudándose Nudos de papel ¿Cómo vas, Ezequiel? Gracias por venir, buenas noches Muchas gracias a vos por, por invitarme, no, bien, todo bien, ¿Bien? todo tranquilo favor. Acá bueno. conviviendo con, con Buenos Aires húmeda y fresca y otonial de nuevo Sí, señor Bueno, ¿qué, qué es nudos de papel? ¿Qué quiere ser nudos de papel? Nudos de papel es... Eh... Es un todo, uh -huh. es una puerta, un todo. Nudos de papeles es un proyecto ambicioso y concreto uh -huh. eh, que deviene de, de diversos ombliguismos de siempre, de querer hacer un poco de cine, un poco de radio, un poco de música, un poco de todo. Está bien. Y que tuvo como diversas facetas a lo largo de muchos años en mi cabeza Y que conseguí concretarlo en eso, en nudos de papel, en historias cortas, como decías vos. Uh -huh. eh, relatitos cortitos que podrían estar entra eh, eh, podrían entrar en el marco de una servilleta. Uh -huh. De hecho, la idea original era que, que los textos cabieran en el espacio de una servilleta. Muy bien. Fantaseando como que quien, quien recoge los, las historias, por eso la voz es mía... Eh, ya sea si hablan de hombre o de mujer eh, Lo que hace es Es un recolector de historias En servilletas Por ejemplo, Está nació así sí. Uno va a un bar pues se perdió con una pareja Porque la pareja no llega Porque se fue antes, pues se fue después Porque te echaron del laburo Tenés que hacer tiempo uh -huh. agarras una servilleta y haces un garabato sí, Se llamaron sí. al celular y anotaste Yo fantaseo Que todos esos nudos de papel, esos bollos de servilletas, sí. quedan ahí. Y que uno se va. Y si el mozo recolecta todo eso, se lo guarda en el bolsillo, va a la casa y hace un libro. Uh -huh. es, eso. es eso. Básicamente eso. es Nudos de papel es eso. Es eh, contar historias cortitas. Es volver a la historia hablada. Es sentir que, que por ahí se lee menos. O, o se lee más, porque en tecnología lees más, pero... Volver al para nosotros de leer buenas... el papel claro, volver uh -huh. al cuento de las buenas noches viste que uh -huh. te cuenten un cuento yo creo que por ahí lo que falta es eso es faltan historias faltan podemos historias. leer mucho pero faltan historias entonces un, un poco nació de eso Nudos de Papel nació de eso nació de, de mi fascinación por los haikus que es la, esa literatura esa manera de contar japonesa en realidad china de venir al japonés uh -huh. que se, son historias cortas eh, que son como fotografías de lo que pasa. Por ejemplo, brevemente, el haiku son tres versos de cinco sílabas, siete sílabas y cinco sílabas. Uh -huh. Yo escribí un haiku tratando de explicarlo, que es simple. Eh, cinco, siete, cinco, como un haiku. Uh -huh. Fotográfico, no, fotográfico, cin cinco, siete, cinco como un haiku. Fotográfico son cinco sílabas, Cinco, siete, cinco son siete, como un haiku son cinco. Originalmente los haikus, eh, en, en la literatura oriental, lo que hacen es narran sensaciones. Son como fotografías detenidas en el tiempo. Como sí. si fuese un fotograma de un video y que lo, lo que representan sea esa, esa prolongación en el tiempo detenida ahí, ¿viste? Uh -huh. Como que uno captura la esencia. Sí, sí. Como si fuera un satori, una patada en el ojo, una epifanía. Eh... Siempre me cautivó eso. Y cuando empecé a cranear los los nudos de papel, dije, ¿por qué no generar una, una artística, que de hecho son esas piecitas, sí. que son los haikus, que es que definan eso? Eh, como yo no iba a escribir en una servilleta, porque originalmente era audible, uh -huh. dije que los que titulen sean los haikus. Claro. El que abro o cierra es un haiku. Entonces, uh -huh. es que servilleta y servilleta. Aclaro que, que Primeramente era audible Porque de vino en, en eso que hablábamos Recién del ombliguismo Y dije Tratemos de darle un poquito de video mm. no, Nos juntamos con Con Ana Y, y dijimos Bueno, vamos a, a, a, a divulgarlo Entonces, ¿cómo podemos difundir nudos de papel? Sí Usemos YouTube, Vimeo, todos esos lugares Pero dijimos Si es audio, necesitamos Si, si es Si va a ser audio, pero en una plataforma donde también hay video, hay que meter algo de imagen, que sea mm. un gancho, pues si no lo perdés. Entonces, originalmente, el, el haiku que da inicio o cierre a, a ese nudo de papel iba a ser eh, como si fuera, no me sale la palabra, eh, como un stop motion. Mm. Preferimos filmarlo. Y al haberlo filmado, lo que hicimos... Me lo llevé una semana antes a mi casa y este que escuchamos fue el primero. Dije, ¿y si empiezo a meter imágenes? Sí, claro. Entonces volví a otro lado, ¿viste? Uh -huh. Quise en realidad eso. El, el nudo de papel nació como ser un corto para radio. Sí. La idea es ser un corto para radio. Muy bien. Que la, casi como si fuera una canción, que la que el texto de nudo de papel fuera la melodía, y que la trama sonora fuera la trama sonora de una película uh -huh. cuando Devino en agregar video tuvimos mucho cuidado de que el video no sea más importante que lo que estemos contando sino claro. que sea un instrumento más que la voz cantante sea la voz cantante que la imagen no se coma el relato claro entonces estamos como en esa búsqueda viste sí. eh, de hecho afrontamos que iba a tener video y todo va a tener que tener video mhm uh -huh. Por un lado. Por el otro lado, originalmente no iba a tener video por miedo a no generar vídeos propios. Uh -huh. Y tener dilemas de copyright y lo que sea. Sí, claro. Teniendo en cuenta eso, eh, pensamos que al subirlo a internet también había que pensar en música original para no tener problemas de copyright. Está muy bien. Entonces apareció Germán Carmona, que es quien, quien graba la música... Eh, conmigo Quien es parte de, de Nudos de Papel No puedo venir por cuestiones de laburo Pero que, que laburamos los dos en conjunto Y la idea fue eso Eso es un poco como nació Nudos sí, de Papel sí, sí. Nació de, de esa congresión de la servilleta Y volvió a eso De alguna manera uh -huh. habrá relatos más cortos Algunos más largos Pero eso es eso es lo que lo pretencioso de Nudos de Papel uh -huh. Yo me quedé en la, en la magia de la recolección De, de las historias Y... Uno no puede, desde el punto de vista generacional, obviar eh, que hay un, un, un dato que, que por ahí vos conocés, y si no, nada, que la charla sirva como disparador para para que salgas a buscarlo. Sí. Principios de los 70, 72, 73, 74, José Rosenbasser, no recuerdo si era rumano o qué, pero el tipo iba por los bares de Buenos Aires con una libreta. Entraba, veía gente en una mesa Te daba la libreta y decía Poné lo que quieras wow Y vos ponías Te encontrabas con cosas como qué sé yo, No por mucho más lugar Se ven embarcas en camisón O una historia de amor Y un tipo que debajo En lugar de poner su historia Le contestaba a la tipa que escribió antes Que no se sabe dónde está ni quién es Como un Porque... caber exquisito Pero de la sociedad, ah. digamos Wow Un buen día esas libretas se convirtieron en el libro... Creo que son tres... Wow. Las libretas de José... No, quiero, quiero... No, ah, conozco, bueno, quiero, quiero, quiero. A Las Bien, libretas de José, sí, sí. por ahí andan... este se pueden Yo creo que a esta altura se pueden se deben poder conseguir... Mercado Libre me ayudará para eso... Pero vos fijate que el tipo... Bueno. Con mucho silencio por no. realidad Lo único que hacía era dejar su libreta en tu mano... Y vos ponías... Y en función de ver qué ponían los demás... Creo que te acomodabas a la frase corta, porque veías que nadie se tiraba un parlamento. Por ahí hay excepciones que rompían el, uh -huh. el entramado. Pero todos van tirando algo, un dato. Y si los lees, hay una reconstrucción hasta de época. Es un tiempo muy particular ¿Multas? de Buenos Aires, un tiempo muy particular de la Argentina, donde bueno hay muchos sueños de un país distinto, donde hay mucha ebullición, donde hay... Y donde los lugares que él frecuentaba fundamentalmente eran La Paz, ¿no? Esos la Paz en esa época. La Paz en esa hablar. época, claro. Claro, que en algunas veces se parecía mucho más a la guerra que que otra cosa en función de la discusión sí, sí, que sí. estaba viviendo. ¿Cómo es la recolección de esas historias? Eh, de las tuyas. Mirá, eh, a ver. Tomo como punto de partida eso que vos contás de, de lo de las libretas para... Para encauzar eh, mi, mi recolección propia Sí eh, A Nudos de Papel me ayudó mucho A, a la Congresión de Nudos de Papel Me ayudó mucho eh, Es una obviedad Pero Cortázar uh -huh. Pero Cortázar eh, Del libro La Vuelta al Día en 80 Mundos sí. eh, Digamos, el Rayuela que no fue uh -huh. El Rayuela uh -huh. original ah, muy bien. El pastiche de una suma de citas y de cosas Claro Eh, ...donde el tipo... ...se permite cualquier cosa... Uh -huh. eh, ...me ayudó eso... ...me ayudó... Ahora, ...ahora te explico por qué... ...me ayudó... Eh... ...hay un disco de Jim Morrison... ...de los Doors... ...que se llama American Prayer... Uh -huh. ...que es... ...para quien no sabe... ...Morrison era el cantante de Doors... Uh -huh. ...una banda muy importante... Eh, a mi gusto, de la banda más política que hubo en los Estados Unidos. En, Estados Unidos? en, en, ¿En Estados Unidos, aparte uh -huh. en Vietnam, ¿no? Uh -huh. eh, sí, Soldados Conocidos, uh -huh. bien Pantalones de Cuero. Y, y el tipo tiene un juicio por una exhibición de nudismo, supuestamente, en paralelo cuando en San Francisco se hacía Ger, uh -huh. pero el chabón se simula una felacia con el guitarrista y se mete la mano dentro del pantalón y saca el dedo gordo y salen todos los diarios. El Chano ya venía generando problemas, lo censuran y el tipo no puede tocar más y se exilia en París. Tiene poesías exili en París. Antes de viajar graba poemas, los graba en seco. Se muere en el 71. Sí. Años después los músicos agarran eso y con los tiempos que el tipo respetaba generan un disco, An American Prayer. Nudos de papel intenta tomar eso, es un poemario de un tipo grabado como si fuera un audiolibro, entonces vuelvo al otro Cortázar, uh -huh. audiolibro, pero no con esa cosa media híbrida que hay por corrientes del yazuela de Cortázar pisando a Charlie Parker, no, boludeces no, uh -huh. o sea, eh, con esa idea eh, siempre fantasié con los fraseos, yo no, no sé música. ...pero creo que hay un fraseo... ...en la musicalidad de sí, las claro, palabras... Sí, claro. ...entonces... ...todos tenemos musicalidad... hablamos con ...entonces los nudos de papel... ...¿cómo es esa recolección? ...funciona así... ...yo empecé a escribir desde chico... ...en diversos tamaños de cuadernos... ...cuando yo escribía en cuadernos grandes... ...los textos eran grandes... ...cuando empecé a escribir en cuadernos chiquitos... ...los textos eran chiquitos... Está bien. ...cuando una vez lo escuché a... ...a Galeano... ...eh... Contar por qué la mayoría de sus textos eran cortitos uh -huh. era porque tiene un blog de notas chiquitito. Entonces dije, ok, es por acá. Entonces la, la, la recolección de nudos de papel viene de una suma de textos míos que hace un tiempo, eh, fantaseando con una idea muy parecida, que era juntarme con amigos fotógrafos y que ellos me den fotos y yo generar epígrafes. Nunca me versión los epígrafes, pero yo empecé la fotos pero yo empecé a generar epígrafes de situaciones. Uh -huh. Entonces armaba pies chiquititos. Nudos de papel es la recolección de un montón de epígrafes que yo tengo guardados por ahí de situaciones que si sí he robado eh, o que me he puesto en tercera, cuarta y quinta persona. Lo que hace uno siempre a robar. <risa> algo de eso, algo de eso. Faltan 6 minutos para las 3, después de las noticias seguimos hablando con Ezequiel y escuchamos más nudos de papel. Y 50 en 7.50. Argentina avanza derecho a la información. Horados, 54 minutos. Humedad 60%, temperatura 11 grados. El primer candidato a legislador porteño del Frente para la Victoria salió al cruce del intendente de Tigre. Porque Tatiana criticó a Sergio Massa, aspirante del Frente Renovador, por descolgar un cuadro del ex presidente Néstor Kirchner de un local de ese espacio político en Mercedes. Es completamente innecesario y además el tema de los cuadros es inevitable la comparación y la simbología, después de los cuadros del Colegio Militar, bajar los cuadros en Argentina tiene un único sentido político concreto y él no puede desconocer que esa simbología se va a dar. Él está haciendo exactamente el mensaje contrario y lo está haciendo na menos que Mercedes. Si eso no tuviera ninguna intencionalidad y él no se hubiera dado cuenta de eso, bueno, es peor. Entonces, pues, entonces quiere decir que Massa no tiene ninguna capacidad de entendimiento político, con lo cual sería todavía más grave. Realmente hay que pensar que no, que él tiene una comprensión clara de lo que hizo. Lo que está mandando es un mensaje político de que hay que revertir toda una política de división respecto de verdad, justicia y memoria. ¿no? En tanto, el primer candidato a diputado por el Frente para la Victoria porteño Juan Cabandíe, también repudió este hecho. Si Maza es capaz de bajar un cuadro de Néstor, quiere decir que todo el tiempo que estuvo con nosotros, nunca estuvo a favor de nada. Estuvo con el único objetivo de especular, estuvo con el único objetivo de posicionarse, de estar, de estar en la alfombra roja, de estar cerca del calor que irradia el poder. Poder transitorio, no poder real. El poder real es donde hoy está y donde quizás siempre estuvo y nunca se alejó. Pero yo creo que esto marca las claras que a Maza no hay que creerle nada, porque si un tipo especula de esa manera, no reconoce el esfuerzo de Néstor Kirchner, no reconoce lo que significó Néstor Kirchner, el lugar que le dio Néstor Kirchner, tanto en el ANSES como también le dio Cristina y Néstor siendo jefe de gabinete de ministros, un dato para tener en cuenta, Mercedes es una ciudad a donde hay mucha historia, ¿no? Jorge Rafael Videla, pero también es Mercedes Vigmanieto YPF reiteró que el acuerdo con Chevron no tiene cláusulas secretas y que los términos fueron detallados. La, que co la compañía que conduce Miguel Galucho salió al cruce de versiones periodísticas que repro reprodujeron fragmentos de un artículo publicado por el diario estadounidense New York Times. El 29 de agosto, el presidente de ipf brindó una conferencia de prensa, junto con el titular de Chevron para África y Latinoamérica, donde explicaron los detalles del acuerdo entre ambas compañías. Al recordarla, la empresa difundió tramos de la exposición de Galucho, en los que se aclara que los principales puntos del entendimiento fueron hechos públicos. Argentina expuso ante la ONU la experiencia del plan de desarme. Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos expusieron los resultados de la política llevada adelante por el gobierno argentino tras haber recibido el miércoles el Premio Política del Futuro 2013. Además, manifestaron el enorme orgullo de haber recibido esta distinción y de poder compartir en el ámbito de la ONU la exitosa experiencia argentina en materia de desarme civil. pelota La nueva edición de la Copa Argentina comenzará el martes próximo con dos partidos. La temporada 2013-2014 del certamen empezará con los partidos Esportivo, las parejas de Santa Fe y Esportivo Barracas de Entre Ríos e Independiente Río Colorado y Defensores de Buena Parada. Del torneo participarán 261 equipos, conformados por 20 equipos de Primera División, 22 de la B Nacional, 24 del Argentino A, 136 del Argentino B, 21 de la B Metropolitana, 20 de la C y 18 de la D. Humedad a 60%, temperatura 11 grados. Tatiana Kushnir. 750 avanza. Derecho a la información. Abrir y cerrar. Hacer foco en eso. Una polaroid. Soñando en el espejo. Alguien dijo, la lluvia borra la maldad y lava todas las heridas del alma. Alguien dijo, la lluvia puede funcionar como bautismo. Alguien dijo, la lluvias son lágrimas que caen del cielo. Alguien dijo, la lluvia se deshace segundos antes de caer del cielo y vuelve a ser lágrima ese segundo previo a reventarse y aplastarse por su propio peso. Alguien dijo, la lluvia es para mojarse. Alguien dijo, la lluvia es para mojar. Alguien dijo, la lluvia. Recita a ella, Mientras él escribe en el espejo empañado del baño. En mi espalda, como un pentagrama solo para vos. Nudos de papel. Bueno, seguimos hablando con Ezequiel sobre sus nudos de papel. Sobre esta posibilidad concreta de que la palabra siga reinando y ese es el gran objetivo me parece no a esta altura del partido o, qué sé yo, la palabra tiene cada vez más espacio y tiene cada vez menos prensa ¿qué quiero decir con esto parecería que donde tiene que reinar la palabra y qué sé yo es aburrido no hay no hay ritmo no hay sin embargo cuando está la palabra no sé domestica estado de ánimo y La palabra bien puesta, la palabra, qué sé yo, bien trabajada, la palabra por la palabra en sí misma, no, no, no, eso no nos lleva a ningún lugar. Pero los medios que tenía que ver con la palabra, como este, al que se le ha dictado sentencia de muerte hace tanto tiempo, ahí está. Y cada vez se multiplica más, cada vez se multiplica más, con herramientas nuevas. Eh, cuando decimos que reina la palabra, cuando decimos... ...historias puestas en un papel... ...lo que implica otra actividad en desuso... ...que es agarrar el papel y... ...y ponerme escribir... ...lo que implica también poner una parte mía... ...poner mi letra... ...no poner ninguna de las... 13 o doce opciones... ...que me da... Este, la, la, la, ...la capacidad que tiene la máquina... ...entre Arial ...o Time New Roman... ...¿por dónde pasa esa historia? ¿Qué, qué, qué deja uno cuando agarra el papel... Es regresar, es volver, es encontrar el sistema donde yo me siento más cómodo, tacho, vuelvo. Soy yo. Mirá, eh, hay algo que, que, que decís que está bueno y se me ocurrió recién. Uno tiene un montón de tipografías pero usa 10. Está muy bien. Ahora, uno escribe a mano y tiene las tipografías que el impulso marque. Sí, Y hay un montón de cultores, lo, lo planteé como interrogante, uh -huh. pero porque me, lo, me lo, te escuché decirlo de una manera que nunca se me había ocurrido. ¿Cómo hacía la gente, digamos, todos los retrógrados que hablan en contra de la computadora y a favor de, de escribir a máquina cuando la máquina de escribir tenía una sola tipografía? Uh -huh. Porque esa es otra. Sí, claro. Digamos no es que escribían a mano, escribían sí. con una sola tipografía. Sí. Vos tenías la Olivetti y la Olivetti escribía con esa tipografía. Lo, me lo pregunto como interrogante. Uh -huh. Respondiendo la pregunta, eh, yo te puedo mostrar el cuaderno, no puedo, y de hecho hay un nudo de papel que está por salir en algún momento, que es que yo no puedo escribir eh, más de una palabra con la misma tipografía. Yo escribo sí. a mano, me es imposible. No puedo, nunca pude digamos, cambiar el tamaño, cambió. me cambia el tamaño, no, no digamos, tenía un problema en el secundario y en la primaria que es uh -huh. que no continuaba una oración en cursiva o en imprenta, ¿entendés? Me pasa de acuerdo, a, yo me aburro muy rápido de las cosas. Uh -huh. Entonces, si si arranco con, con suavidad el trazo eh Por ahí en algún Por momento, ahí, en, en algún momento siento que se me durmió el brazo Que me aburrí lo que estoy escribiendo Y y escribo como fueron médico Entonces las últimas tres palabras son una Las letras son una, son ¿Y una línea ¿Y cambia la intensidad del texto? No, la, no, no porque aprendí Con el tiempo A sí. que no me A que la que gobierna sea la cabeza, no la mano uh -huh. ¿Entendés? Sí, sí Por el otro lado ...es cierto que la cabeza va muy rápido cuando uno escribe... Uh -huh. ...yo tengo esa capacidad de más de una vez... ...de escribir casi como hacían los beat... ...en una escritura automática... Sí. ...antes te hablaba del fraseo... ...o vos hablabas también de la música y, y de la palabra... Eh, ...me interesa que... ...que a veces la palabra no dicha diga... ...que la palabra dicha... ...sea un silencio sordo uh -huh. el texto... ...a veces sí. es necesario... ...pero trato de elegir a las palabras... ...hay bien. palabras que... ...hay momentos donde vos... ...por ejemplo... ...nudos de papel... ...suena... ...a nudo de papel... ...hay palabras que no suenan... ...a la palabra que son... Mm -hmm. ...el papel suena a papel... ...el bien. nudo suena a nudo... ...el rulo cada... es un rulo... Sí. ...ahora yo te digo... ...mesa... No bueno, genera I mean nada. No, I mean it, claro. claro, en cambio, fósforo, ¿viste? Esto, esto es una chispa uh -huh. puntualmente dentro de la palabra. Entonces, cuando uno va escribiendo, la cuando, cuando yo escribo, eh, reina la palabra. Pero sí. reina la palabra en todas sus formas. En la sonoridad, en cómo se escribe, uh -huh. en qué quiere decir. Más de una vez me pasa que estoy escribiendo y tengo una, una pulsión que me lleva y en el medio aparece una palabra y me enamoré esa palabra y digregué sí, claro. y me fui de mambo y... Okay. Sí. Me, me interesa esa asociación libre, uh -huh. pero hablando de la del trazo, eh, a veces la cabeza no me alcanza y la mano menos. Uh -huh. a entonces, a entonces sí. perdón, sí. Eh, por ahí el teclado lo que sí me ayuda uh -huh. es que cada dedo es una letra. Sí, sí, entonces, sí. Rar, rar, rar, sí, sí, sí, claro. Sí. Eh, a ver si, si esto completa lo que vos decías sobre la Olivetti eh, Sería el año 92, 93 O sea, ayer ¿no? En términos históricos Yo trabajaba en Radio Rivadavia Y era eh, el redactor del Panorama de las 8 que era el Panorama de las 8? Un noticiero de 20 minutos leído a tres voces Para el que no sabe de lo que estamos hablando Es una parva de papeles Que no más porque da leído a ritmo de Rivadavia Frenético Faustino García, Lino Pontevedra, La Flaca García Los dos primeros nombres Próceles De la radio Bueno Se hacía en tres copias Con carbónico Por lo tanto El que leía la tercera no leía nada Era un fantasma Era un fantasma Pero a su vez Era con tachaduras, con enmiendas porque vos escribías 40 países bueno después lo corregías bueno, un día llegamos a la radio y por cada Olivetti había una computadora una revolución y esto me volví loco, no podía creer lo que estaba viendo muy bien terminales de, de agencia o sea, se acabó el teletipo había más de un, de un cable podía imprimirlo 45 millones de veces que, que no se perdía armo el, el, el panorama de las 8 tres copias las tres impresas con la misma intensidad en su tinta no había tachaduras no había tachaduras ¿sabés lo que era eso? se podía leer perfecto eh. se lo doy a Faustino que era un, ya te digo, un prócer Faustino mira eso 8 menos 5 y empieza a temblar me dice, yo esto no lo leo Faustino ¿qué pasa? no, no, no, no lo leo, no lo entiendo se le había nublado la vista había desaparecido la tipografía de Olivetti que había sido parte de su vida durante 40 años y no, no, se negaba todo el mundo no, Faustino, faltan dos minutos pero mire, no hay tachaduras, está limpito está fantástico no, él necesitaba el Olivetti necesitaba la tercera copia, la fantasmal y necesitaba Tachaduras. no se sentía cómodo no era él y no había forma días para que se sintiera cómodo días hasta que al final, entendió nos sentamos en la compu mire, mire, Faustino se mete por acá y, y ese cable, ¿se acuerda? ¿cuántos años con la, el canasto nacional? y perdíamos ese cable, ¿qué pasaba? acá lo tienen, imprime 40 qué bueno y se empezó a hacer amigo pero costó una eternidad la tercera copia te juro que a mí me daba vergüenza entregarla y le pegaba a la máquina de una manera increíble para que la tecla en la tercera dibuje algo bueno, tiene que ver con esta historia con cómo nos sentimos representados frente a, a lo que leemos ¿me lo cambiaste? no te lo no, no lo puedo leer no soy yo y otra historia que quiero que, que agendes por ahí la tenés es la muestra 30.000 de Andrea fasani a ver la muestra 30.000 Andrea tiene a, a su esposo desaparecido y, y ella es una ex detenida desaparecida artista plástica toda la vida en determinado momento quiso representar el dolor de los 30.000 y entonces que compró 30.000 cuadernos Gloria de 24 páginas ...y en cada uno de ellos... ...pegó... ...el recordatorio de página 12 de los desaparecidos... ...por cada cuaderno... ...un desaparecido... ...entonces... ¿cómo, ...¿qué es la muestra? ...vos llegás... ...y hay miles de cuadernos... ...los empezás a abrir... ...y por ahí encontraste algo... ...un primo... ...un hermano... ...un vecino... ...un tío... ...un lo que sea... ...y empezás a escribir... ...empezás a escribir... ...y cuando no encontrás a nadie lo que te pide Andrea es eh, poner el nombre del tipo. Pon el nombre del tipo. Que sea, ella dice, una piel de memoria. Y de poner el nombre, de poner el nombre, de poner el nombre, hasta que te queda fijado. Bueno, esa ceremonia que es, bueno, totalmente verla, ¿eh? aléjate un cachito y lo que ves es impresionante. Gente que descubre cosas y empieza a escribir frenéticamente sobre esa gloria de de 24 páginas es alucinante. Jorge Mancini, músico. ¿Qué hizo el tipo? Vamos a grabar el sonido de la gente escribiendo el cuaderno? Buenísimo. Nada, no, no, no, no, no, impresionante. Buenísimo. Y está ese sonido. Está ese sonido. Eh, y, y en ese sonido encontrás no sé, sentimientos, cosas, gente que escribe frenéticamente. Ese tipo acaba de descubrir algo, gente que crea que, que, que, que pone textos este, qué sé yo con otro trazo más más tranque es una experiencia alucinante y, y es volver a encontrarnos con el papel la lapicera y escribir el cierre de todo esto un poco tiene que ver con la historia pero resulta que el 24 de marzo del año sería el 2010 la muestra iba a, a a pisar el CUNY por primera vez. Y un día antes de que se inaugure la muestra, 24 de marzo, llegó un telegrama del dueño de los, de los cuadernos Gloria, el ingenio Ledesma, pidiendo que por favor no se emparente a su empresa con los desaparecidos. Por suerte, Josami le dio poca bola y la muestra se hizo ahí Pero bueno, el rescate es ese, es escribir en el papel y encima en ese cuaderno que él eligió, que era el cuaderno de comunicados, el cuaderno más barato, de que comprabas con monedas, el más sí. popular, de tapa blanda y a escribir. A escribir. Mirá, que es un culto que hemos perdido. Hay algo que de lo que decías es que es que está bueno, eh, por un lado que Te puedo contar que a, a mí muchas veces me pasó que... Por lo general, calculo que este año también me pasará. Pero cuando arranca el verano me da ganas de escribir con lápiz. mira Gordo. Sí, sí, sí, lápiz, lápiz. Dibujar cada una de las letras. Uh -huh. ¿Qué pasa? Sea trazo grueso o fino, yo sé que alguien me puede decir si es la mina más, eh, X mina eh, sí, eh, queda mejor bien, en eh, el sí, papel me gusta el lápiz así que te dibujo sí, ¿entendés? Bien. el 2B está bien eh, el Favre. claro el problema es que cuando vos cerrás el cuaderno un par de veces se te manchó todo el papel ahora es hermoso eso sí claro ¿entendés? asociando lo que decías de, sí, lo, sí, de, sí, lo, sí. de lo de la Olivetti no, porque la letra es tuya uh -huh. a mí me pasa que leer la letra manuscrita de alguien que no es mía no puedo ¿no? Mm. Está bien. leo la mía sí, claro. y que es un, sí, te un ilegible pero pero la conozco porque sé, sé por dónde seguirla claro. eh, y hablando de eso y, y escuchándote hablar de, de lo de los cuadernos y, y los nudos de papel porque de alguna manera es eso sí. me vinieron un par de imágenes que es eh, un poco la idea de, de nudos de papel es la imagen del tipo recolectando la servilleta es que los bares son eventuales uh -huh. es como el taxi cuando uno quiere hablar con el taxista no cuando uno lo abordan <risa> sí. Digamos, es tu confidente en ese momento es tu mejor amigo en ese momento le, le, le, le confesaste un crimen uh -huh. es así sí, claro. y, y uno en una servilleta dice cualquier cosa Y está buenísimo. Cualquier cosa para bien, cualquier cosa para mal. Cualquier cosa. Eh, es esencia. Sí, sí, sí. Eh, puede ser poético o no. Y, y, y siguiendo un poco con eso, es, es una suerte de diario, ¿viste? Uh -huh. eh, y pensaba en los cuadernos Gloria y pensaba en Ana Frank, obviamente. Claro. Eh, y pensaba en la cantidad de... Yo tuve la suerte suerte hasta ahí ¿no? pero digo la, la suerte en realidad de haber ido a a Teresín un campo de concentración en Praga y había cuadernos ahora que dijiste empecé a pensar uh -huh. había una pila de cuadernos así que están puestos con las montañas de zapatos, de ropa ¿viste? como sí. me quedé pensando son cuadernos que encontraron ahí me quedé pensando que habrá ahí adentro ¿entendés? Claro. ...esos también son nudos de papel... ...sí, sí, claro... <risa> sí. Eh, ...pensé en... ...hay una imagen de una peli... ...es muy pochoclera... ...pero la imagen es perfecta... Eh, ...en vez de Venganza... ...el tipo para concientizar a una mina que... ...que quiere no sentir nada... ...porque tiene los padres desaparecidos... ...en una Londres utópica de Thatcher... ...como si Thatcher hubiese... ...seguido reinando... ...en Londres hasta 2020... Uh -huh. Eh, algo en fin eh, no me quiero ir por ahí eh, está esta chica está encerrada en un como si fuera un centro clandestino y no, no se puede atar no puede no sabe cómo sobrevivir en esa sí. celda y encuentra en un agujerito una mano eh, mete la mano perdón y encuentra unos puñados en papel higiénico escritos de una historia Eh, la mina la, la detención de la mina había sido de mentira como para ponerla en blanco y que no sufra más uh -huh. entonces la mina cuando descubre todo esto se pelea y le dice al tipo bueno no quiero nada no me quiero llevar nada acá y, y ve una foto de esta persona que había escrito ese diario sí. el y el personaje le dice que, que eso no lo había inventado él, que eso era de verdad que había estado Cuando el tipo estuvo detenido había estado en la, en la casilla al lado. Uh -huh. Y te escuché hablar eso y asocié todas esas imágenes. Y pienso que en algún punto el concepto nudo de papel... Vos me preguntás, ¿dónde una recolecta historias? Muchas veces son de uno, muchas veces son de otro. Sí. Pero creo que el acto de recolectar papeles viene de ahí, ¿entendés? Uh -huh. Nunca lo había pensado. Eh, recolectar papeles debe venir de ahí también. Sí, claro. Por ahí estaba en un bar y y me, me gustó lo de la servilleta uh -huh. pero pero el por qué contarlo así viste por el otro lado Nudos de Papel como el nombre Nudos de Papel está sacado de una canción de, de la banda con orquesta que escribió Marilina Bertoldi que en una parte de, de la canción Todo lo Posible la primera que arranca el disco dice... Cápsulas de calma sin receta o nudos de papel Y a mí me gustó eso uh -huh. Yo en ese momento lo pensé como que el nudo de papel de ella era una carilina viste Me imaginé sí. a alguien, ruego cápsulas de calma, no sé Una pastilla para calmarse, cápsula de calma sin receta o nudos de papel Una carilina para sacarse las lágrimas, sonarse la nariz Pero el nudo de papel me sonó más a servilleta contando una historia adentro que también podría ser una, una carilina con lágrimas... y que vos abrís la... y está el ADN de esa historia ahí adentro, ¿viste? Sí. Eh, y creo que eso... Nudos de papel se suena, en, su, suena por internet... suena ahora en la radio... ojalá el día de mañana se pueda proyectar en una sala uh -huh. o lo que sea... lo pueden ver en un iPod... pero es papel... Sí, claro. Hay algo que es que el que nunca escribió en un papel No va a saber lo que es un nudo de papel está muy bien. Y está bueno Nunca lo pensé así eh, lo, lo dijiste de una manera que lo vi entendés Me imaginé a alguien haciéndolo Los así cuadernos. ojalá claro. Ojalá que yo vivo con cuadernos todo el, Yo no tengo agendas, vivo con cuadernos Y mis cuadernos, mis agendas Mi todo, son eh, Como eso que hablás de Rosenbacher Eh Uno atrás de otro son sí. como teletes como sí, sí. como teletipos sí, sí. tal cual eso o sea me, me vi ahí viste uh -huh. eh, nada eso eso eso es nudo de papel eh, tratar de, de contar una historia de hecho yo cuando cuando empecé a escribir decía que escribía para dejar de escribir y uh -huh esa cosa de Pizarnik del de sí, silencio sí, sí. y ahora no ahora Dios. quiero escribir para encontrar ese fraseo claro. esa cosa que te desencadena uh -huh. que es lindo ver que alguien es como yo no sé cantar eh, pero me gustan las canciones yo no sí, sé cantar claro, pero eh. soy un cantante ¿entendés? Yeah. Eh, y me parece que El castellano está buenísimo El inglés también Y todos los idiomas están buenos Pero me parece que si uno tiene un idioma Usalo bien. Si no sabes cantar Hace música instrumental Y dejanos a los que sabemos escribir Hay más nudos de papel A ver cómo, cómo suenan Contar historias en una servilleta Nudos de papel Te miro ...y no sé qué te pasa. Te pregunto... me miras a los ojos como un autómata ...y me decís que no sabés. Acto seguido... ...me decís que no te pasa nada. Así que por eso decidí escribirte esta carta... ...que ahora te estoy leyendo... ...frente a vos y en voz alta. Para que me expliques qué te pasa. Para que me indiques. Para que me guíes en tu mapa de calles perdidas... ...donde tanto te gusta jugar a perderte yo pueda ayudarte a desaburrirte Y mirándome a los ojos Me regales el arte de verte reír Ella perfuma las sábanas del mundo Desnudándose Nudos de papel Nudos de papel Si Uno tiene en su cabeza el De alguna manera se lo dijiste Pero bueno ¿A dónde termina esta historia? ¿Cómo sigue? No, no cómo termina, sino cómo sigue. Cómo se engrosa, cómo crece, cómo se enriquece, cómo hacemos para para siga caminando. La web es un es el camino, es un, es un punto de partida. En la web es eh, facebook.com barra nudos de papel. Muy bien. Eh, y después en YouTube, en el canal Ezequiel Wolf, o ese wolf s S-Wolf, S-E-W-L-F, Eh, están compartidos Sábado a sábado se va subiendo uno La meta es No pararlo Son nudos de papel Que se van desanudando cuando uno los escucha Y la idea es que uno no sepa Cuántos nudos hay Hay un estimativo a cuántos hacer Y tiene que ver con Con ese libro de Cortázar De los 80 mundos uh -huh. Me parece que 80 es un buen número eh, Me parece ambicioso Pero, no, no sé cuántos van a ser Me parece que tienen que ser los que, que, los, que los que sean claro. eh, Y puntualmente eh, ¿Qué se puede hacer para los nudos de papel? Eh, yo medio en chiste antes de, de pasar el anterior Decía dejar a que escriban los que saben escribir eh, Nudo de papel es cursi Porque el nudo de papel es cursi La idea del nudo de papel me parece que es cursi Pero lo cursi como algo bueno Rescatarlo de volvernoslo. Eh ¿Cómo se construye un nudo de papel que cada uno haga los nudos? Me parece que lo que tiene nudos de papel como idea es un formato mm. que lo apropie quien quiera. Sí, claro. Me parece que qué es eso? Es contar una historia, ponerle una musiquita, es simple. Parar la, la, la oreja, es escuchar cuando alguien te cuenta algo o contarle voz a alguien. Eh con la música, como para que sea un poco más ameno uh -huh. eh, y que sea climático sí, sí, que tenga atmósfera, clima está muy bien bueno, ahí te encontré un par de libretas de José que andan dando vueltas por, por Mercado Libre qué bueno son pocas las que deben quedar pero bueno, ahí están se las ve bastante en buenas condiciones y sobre todo porque están son distintas o sea, que son de las tres hay, hay oferta de las tres ¿no? y, y son bastante bastante representativas de ese de ese tiempo y después es la cuestión de ir a ver 30.000 cuando cuando ande dando vueltas otra vez como expo itinerante y ver, ver esa ceremonia de la gente en el cuaderno dale que te dale, dale que te dale y, y ver que que se puede sumar, ¿no? Me, me, se me ocurrió algo que dijiste recién eh, que las de las de José son son de una data determinada. Sí. Eh, me encantaría que Que nudos de papel representa una época Nunca lo pensé así y es el, no deja Pero de ser. seguramente Sí, claro Es el, el documento o una parte de, de, de, de, de ese documento Que construye el todo No, no cabe duda Nos encontramos con más nudo de papel el sábado ¿Eh? Este sábado Mira. Vendrá el número 6 Bueno pasó aquí, el Pasaron los nudos de papel Y vamos a retirar donde la gente puede dejar sus historias Eh, facebook.com barra nudos de papel eh, cuélguenlas ahí cuenten lo que quieran eh, se será convertido en pluma y, y lo haremos nudo de papel gracias Ezequiel por nada campana de largada prohibido amanecer Gustavo Campana hasta las 4 En m 750 Tres horas 25 minutos. Vamos a cumplir un poco entre tanta palabra con el espíritu de la noche de los viernes. A cumplir un poco con la música latinoamericana. La Perla, calle 13 y Blades. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho...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 Allá bajo en el hueco en el boquete Nacen flores por ramillete casita de colores con la ventana abierta Vecina de la playa Puerta con puerta que yo tengo De todo no me falta na Tengo la noche que me sirve de sabana con los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá bajo en el hueco en el boquete Nacen flores por ramillete casita de colores cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo oye esto fue por la inocencia de jonathan román la chilinga desde argentina estamos calentando motores dale esa risa en la perla la laescu en el chorillo y de tepito hasta Callao. y donde sea que hay un chiquillo que en barrio con madre que vivieron iguales razones y al final se murieron sin tener vacación Como decía mi abuela, así fue la baraja en casa del pobre, hasta el que Feto trabaja, por eso el barrio eterno, también universal, y que se mete con mi barrio, me cae mal sirve de sabana. Veo las luces de la perla desde Panamá. La noche me sirve de sabana. Brillando en clave morse y me invitan para allá. La noche me sirve de un sabana. Un camino hecho de estrellas, semáforo la luna. La noche me sirve de sabana. Salía a las siete y media y voy llegando a la una. La noche me sirve de sabana. Nena frota me convita por un, como me hacía mamá. me sirve de sabana. Y dormí O en el hueco, en el boquete Nacen flores por ramillete Casita de colores Con la ventana abierta Vecina de la playa Huerta con cuarta Que yo tengo de todo No me falta nada Tengo la noche que me sirve de sabana Esa el barrio Y esto es pa' que te asombre años más tarde Todavía guarda mi nombre Aquí no se perdona el tonto majadero Aquí de nada vale tu apellido, tu dinero Se respeta el carácter de la gente con que andamos Nacimos de muchas madres, pero aquí solo hay hermanos Y ese mar frente a mi casa Te juro que es verdad como el de la perla Aunque yo esté en Panamá Y sobre el horizonte ve una nube viajera Dibujando la cara del gran majero Celebra esta reunión, compadre. ¿Qué te parece esta combinación de Rubencito y Calle 13? Esta noche me sirve de sábanas. Pero eso no resuelve el blanco sopecho. Esta noche me sirve de sábanas. La vida no acerva se retira el ministro Soplando Daniel Ramírez Dejo el título principal de etapa de Página 12, con la firma de Nicolás Lantos, voto a voto. Al cierre de la campaña, con actos y caravanas, todos los candidatos gastaron los últimos cartuchos en búsqueda de apoyo para las elecciones del domingo. Hoy, a las 8, empieza la veda. Página 12 de esta mañana. La soledad. Es un pájaro grande multicolor que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor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 Anide en la garganta parece esperar El grito que se arranca con su cantar Cuando llega el silencio del desamor La soledad a veces tiene ganas de acompañarte o rostro que recuerda máu aquel amor que nunca foi para soñar. La soledad inventa la más bella aparición, remueve los rincones del corazón. Para quedarse Sobre a soledad Con su niñez Se nos queda Con su vez Para llorar Para morir En soledad soledad a veces tiene ganas de acompañar El rostro que recuerda mal aquel amor que nunca fue para soñar La soledad inventa la más bella aparición Foi meu êxito o swing coração Para que dar ser só na só na Consomege o mineu somos 0 a 4 Gustavo Campana en am 750 Tres horas 37 minutos ya gastó el nuevo día que indica para hoy el servicio meteorológico una mínima de 8, una máxima de 20. Paraguas a partir de la tarde, dicen que hay lluvia en la tarde noche de la ciudad de Buenos Aires y alrededores. que indica el extendido, bueno, que no habrá paraguas en el horizonte para Capital Buenos Aires, y que hay ascenso de la temperatura, 11 de mínima, 23 de máxima, sábado y domingo, y el lunes, 12 de mínima, 24 de máxima. ¿Qué escuchaste antes de aquel, bueno, de aquel disco entrañable de querido Pablo, y de Pablo querido, que son las dos grandes, las dos grandes muestras de afecto que han tenido gran parte de los músicos hispanoparlantes, ...con Pablo Milanes... ...Milton Nacimiento y Pablo haciendo... ...la soledad de ahora... ...nos vamos a una mujer... ...que se reencontró con... ...a ver, con sus raíces... ...con su viejo... ...folclorista él... ...uno de los máximos exponentes de la armónica... ...su tío... ...quizás... ...uno de los máximos per percusionistas... ...que tuvo la... ...la movida del folclore en los 60... ...Mavi Díaz... ...la hija de Hugo la sobrina de Domingo Cura volvió al folclore y canta así de plaza que lande la porco y que linda xabó ju ju ju, ju. la cita de plaza que lande la porco y que linda xabó ju, ju ju ju la que algún viejo pastor triste suena por el aire al mar perfumados churquis Es canción un uh, manantial perfuma los turquesis florece el cardón y en el cerro es canción un uh, manantial bueno. otra vez soñar volveré morar Octubre Octubre Octubre Siete cincuenta Siete cincuenta Octubre Octubre Octubre Masai <tose> Tres horas 42 minutos después de tanta palabra con músicos, lo que implica que obviamente hubo sonidos todo el tiempo eh, pero queríamos darle esta última media hora, lo que queda del programa de hoy al sentido de la música latinoamericana que rodea como banda de sonido todos los prohibidos amanecer de, de los días viernes Es peruana, quizás es una de las más grandes voces del continente se llama Eva Ailon. Andar, andar. El pirulo de etapa de página 12 de hoy es muy especial. ¿Para qué llevar un apellido que me hace mal? Prefiero la tranquilidad. Todo el tiempo siento que me relacionan con esa gente. Quiero una vida normal. Es como que no me ven como Tomás, sino como el nieto de Quiero cortar con tanto dolor. Yo nunca incitaría al odio racial. Firmado Tomás eric Ramón Pripke Ortiz, de 23 años, nieto del criminal de guerra nazi Erich Pripke. Tomás, que reside en Bariloche, fue abandonado por su padre cuando tenía dos años y tras la muerte de su abuelo, contrató a una abogada para cambiarse el apellido y dejar atrás esa historia. El Pirulo de Tapa de Página 12 de hoy se titula... Pripke, y trae la historia de Tomás Eric Ramón Pripke Ortiz, que ya no quiere llevar el apellido de su abuelo, ya no quiere llevar el apellido de quien fue el número dos en la masacre de las fosas sardiatinas, cuando murieron 335 italianos.